Y el Éxodo, claro. Uno me dice, ¿qué libro p r e f i e r e ¿Cuál es tu favorito? Génesis. Bueno, tu favorito de la t o r á todos, pero es Génesis, ¿no? Génesis de otro nivel, ¿no? Bueno,、eh, para los jamí, ese es el rompecabezas de todo, es b e r e s h i r ¿no? No, hay, hay un libro que está nomás de b e r e s h i r el principio de todo, ¿no?、Eh, pero si hubiera, pero si hablamos de un libro de los de la t o r á h i s t ó r i c o es s h e m o t histórico. Si vamos a hablar de un libro de santidad, de que el usá es, va a entrar. Si vamos a hablar de un libro de disciplina, un libro de orden, número.、Eh, no, s、no, Y si vamos a hablar de, de un resumen de todo, es de Barín. Exacto. Pero bueno, cada quien tiene, pero aquí no le encanta Shemot, ¿verdad? Porque ahí viene pesa, que de hecho ya se aproxima. v A m o s a ver si queda un chance para hablar de pesa.、Eh, viene una tebilá, que creo que las mujeres van a h a b l a r v a m o s A ver si da un chance también para hablar un poquito de tebilá, si no, el próximo Shabbat.、Eh, pero bueno, también como eso, hay errores. Bueno, no digo errores, a h pasaron costos como el vestido de r o r o de oro, pero esto,、eh, esto, aunque uno dice, bueno, no, no tenían que haberlo hecho. Dice, dice nuestro sabio que si,、no、hubiese, que si no hubiese pasado esto, la historia de Israel fuera diferente. ¿no? Incluso habla de una inmortalidad que,、wow. eh, que, que pudiera haber obtenido como Adam Marichón. ¿no? Eh, cuando dijeron Naseben y m a dice que ellos tuvieron inmortalidad. Así dice. o、okay. k、eh, Pero eh, eso es un hidraje. Por a v o r mirad a veces. Puede ser inmortalidad en a l otro sentido.、Exacto. Y no en el sentido de nunca morir, ¿no? Porque igual ya después que, que Adam pecó, ya iban a morir todos los hombres. Pero bueno. Pero ya el becerro de oro se cayó esa mortalidad y nos volvieron a hacer como el postrer Adam, ¿no? Bueno. Entonces, pero igual uno aprende, uno aprende de todo esto. Entonces, hoy vamos a ver.、Eh, hay dos para allá en uno, pero me quiero concentrar en un tema muy importante para nosotros los hombres, más que todo, ¿no? Ahorita vamos a dar a conocer el tema. Y, esta, y este tema está en la primera, la primera para allá de estas dos que se unen. Recuerden, ¿cuándo se le s separa? Cuando cae a dar uno y a dar dos. Siempre se separan, usualmente cuando uno cae a dar uno y a dar dos, los dos meses que se repiten,、eh, se unen ambas p a r a s h o t n o Entonces,、eh, hoy vamos a ver una porción que está en la primera p a r a s h o t que se llama de. ¿Vaya qué? qué? Vaya qué. Vaya qué. Vaya qué viene de Cajal. Cajal. l ¿Qué significa cajal? Todo el mundo dice la cajal,、no, n、no. e está i la cajal. Es la raíz, cajal, congregación, reunión de, de personas. ¿no? Eh, y bueno, vamos a bendecir la Torah. Donay, elo la、ja、olam, be to Torah to dice Elohenu, m el primer p a s u k del primer capítulo de. El capítulo 35 dice en hebreo: Vaya que l Moshe e d k o l Adad, b e n e Israel. Hasta ahí, Vaya que l Shemot e d k o l Adad, b e n e Israel. Yo no sé quién tiene una Torah allí, pero quizás cuando usted lea en las traducciones, por eso hay que aprender hebreo. Dice la traducción: Dice Y reunió Moshe a todos los hijos de Israel. Ya. Reunió m o s h a la, a todos los hijos de Israel sí, y los congregó.、El、Dice que convocó, pero ahí quedó Mocha la traducción. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque la idea, claro, en español a veces es muy difícil buscar palabras sinónimos para dar a comprender. Es、eh, que sí, nunca una traducción va a, ter, va, va a estar al 100%, ¿no? Una traducción. Siempre es un 99, un 98, para dar su contexto de verdad. En hebreo, por eso se lo dice, Vaya k u e Moshe e d k o l Adat. e d k o l Adat. ¿Qué es eso de e d k o l Adat que no está en la traducción al castellano? Adat viene de Edu, que significa testimonio. Pero Adat, que es Aleph,、eh, a y i m Dale, Tab. t Si tú colocas la a y i m delante de, da, de la Dale, t dice DAAT. ¿Qué significa DAAT? Conocimiento. Conocimiento, comprensión. Ok. Fíjate que en el, en el hebreo dice: Y reunió Moshe a toda la congregación, pero faltó esa parte, Edcol Adá, que no realmente u n r e conocimiento, pero que al, al permutar las letras también, y su numerología va a dar igual la misma palabra, Edud que da. Fíjate, un testimonio viene porque hay comprensión. Si no hay comprensión, es porque. No hay testimonio, no puedes dar un testimonio cuando tú no concibes una idea. Eso lo voy a explicar a h o r i t a porque voy a hablar de eso. Entonces, se podía traducir como que Moshe, dado el testimonio de todo, es decir, dado que el pueblo israel comprendió toda la Torah, ahora Moshe lo va a reunir para decirle lo que le va a decir. No sé si me entiende. Sí, Moshe no reuniría a un grupo de neófitos para explicarle lo que le va a explicar. No sé si me entiende, ¿no? ¿Qué le va a explicar aquí el Shabbat? Aquí le explica el Shabbat y después le explica el tema de dar alguna sed s acá, algunas cosas para seguir construyendo la, la parte. De, pero le va a explicar el Shabbat. Todo lo que explique en Shabbat es fuerte. Explica el no cender fuego, algunas p r o h i b i o n e s La pregunta es: nadie dijo, ya va. ¿Y cómo cocinamos ese día? ¿Cómo calentamos la comida? Yo no、bueno, había microondas. Bueno, ni que. Aún ni la alaja dice que hay que prender el microondas. La alaja. Ahí yo tengo. Si Después s u r g en pregunta, s no voy a hablar de Shabbat hoy, ok. Pero el Shabbat es un tema muy grande. Pero si tienen pregunta s al final, e n tema s de, de las prohibiciones, el judaísmo tiene 39 prohibiciones de Shabbat, se puede hablar de cada uno.、Y、por eso es bueno que ustedes oren por la yeshiva de Beyacoc, ahí sí, ahí sí nos metemos con t o d a grado de a fondo, verdad? Es una hermenéutica, pero bueno, aquí es muy muchas cosas. Aquí habla del fuego, que eso tiene mucha vertiente el fuego. Hoy en día, abrir nevera, encender un carro, ¿ok? El fuego、eh, con ese tema. Pero aquí no hablo de esto, aquí hablo de que Pulisrael o no, no dijo nada. Y tú dirías, bueno, es que moré, que ellos dijeron a s e b e r i s h m a n no, ya va, eso lo dijeron uf, hace mucho tiempo atrás. Ahora, ahora, en ese momento, ya tenían dat. Y para tener d a a t hay que tener Hojma Bina. Eso lo, hoy quiero hablar de, de, de los, las primeras tres s e f i r o s Hoy voy a hablar qué es Hojma, qué es Bina y qué es d a a t y cómo se adquiere. ¿Por qué? Porque Betsalel fue una persona que se fue capacitada con estas tres cosas. ¿Cómo se adquiere? Vamos a aprenderlo hoy. b e s a a t a s h e con la ayuda del Eterno. Aprendemos que Dios no s abra el entendimiento, ¿no? el modelo verde para poder recibir esta información. Ahora, como les digo, quiere decir que él lo s reunió y dijo, Ed Kol h a d a t Ed Kol Haddad. Dice que él lo s reunió a todos, pero lo s reunió porque había comprensión en todos. Había testimonio en ellos de lo que Moshe había explicado. Es、sí, decir, que cuando ellos los, Moshe dijo el resumen, ellos ya sabían a qué se refería. Ya ellos lo habían interiorizado, lo habían reflexionado, lo había, habían desarrollado el concepto, la idea de todo esto. ¿Ok? Antes de seguir, me, yo estuve escuchando. Ahorita estoy metido estudiando de a lleno el tema de la ley de los Beneinoa. Es un nuevo movimiento inventado. Es un invento de ahorita. ¿OK? Eso nunca existió. ni los En el Talmud, ni en la Mishnah en la Gemara, no vas a encontrar nada de eso. r a m b a n habló y aún así no quiso tocar mucho el tema. Y el único que habló de ese tema del siglo XIX fue el Rav Kut, que es un rabino. Muy querido y muy venerado de a, del pueblo de Israel del siglo XIX, que fue Rishon Lección de toda Israel. Y aún así, él no habló de crear un movimiento ni de crear una identidad. Es decir, él dice: los judíos no estamos llamados a, a, a crearle una identidad a los gentiles. ¿Quién dijo eso? Sí, porque entonces crearle otra religión más para que se faje con las demás religiones y le diga que ya no, que las demás están mal y ahora es Beneinoa, si no eres judío. ¿Quién dijo eso? Además, otra cosa interesante, ¿qué dice Rav Kuds? El r a s k u dice, ajá, imagínate que usted venga de una iglesia. Vamos a suponer la iglesia. Vamos a suponer, gracias la iglesia bautista, digo yo, porque es la que mi esposa viene de ahí, que estudia mucho, ¿verdad? Y tiene un nivel académico, intelectual bien. Y que tú vengas a un bautista y le digas, mira, tú estás mal, tú tienes que ser beneino, porque así. Es como nuestro sabio dice. Bueno, que nuestro sabio no dice. sí. Así es como está escrito que hay que cumplir a las siete. Y le dice, ah, fino, me gusta eso. A ver, dime las leyes para saber si lo que tú me t r a i s es bueno. Imagínate que te le diga, una de las leyes es no comer carne de un animal vivo. ¿Tú crees que la persona te va a decir, guau,、wow, qué espectacular ley? Va a decir, Exacto. Sí. Eso para mí no es inspirador. ¿Quién ha comido aquí carne de un animal vivo? No sé si m Es entienden. una ley muy básica.、Eh, a eso me refiero. Muy simple. No sé si me entendieron. ¿no? A ver, ¿qué tú me traes de la ley de b e n o a t No puedes asesinar. ¡Wow! ¿Qué? Tú le vas a decir, u n b a u t i s t a cuando h a bautistas. a b e s que ahí se no matará, ya e n l a t o r a l Sí. Son leyes básicas. Las siete leyes, n o a son leyes básicas. Ahora, ¿ves que ya el hombre por sí mismo, sin ser religioso, las tiene en cuenta? entonces no, el judaísmo no está llamado a darle una identidad a la gente. Cada gente en su cultura, en s u p u e b l o en sus religiones, tienen un nivel de n e b u á de profecía. Ya sea que te m a l e j o a Dios más cerca. Por eso nadie puede decir yo estoy en la verdad y tú estás mal. Cada quien está en su verdad y cada verdad tiene un,、eh, un nivel. Que nosotros podamos decir que, yo no estoy, pero bueno, ya que nosotros podamos decir que podemos estar un poquito más arriba que quizá s otro tipo de personas porque estamos en el. Podemos decirlo, pero no p u e d o decir que tenemos la verdad y que ellos son falsos. Ya cuando tú dices falso, verdadero, ya. Hace subjetivo a todo. Y, y Dios es absoluto. Hay una sola verdad. De hecho, el mismo Mashiach dijo: Yo soy el camino a la verdad de la vida. Él no dijo: Las corrientes son la verdad. Si、sí, sí, vamos a hablar de una verdad absoluta. Está en el Mashiach. Y yo soy Derek. Que es la misma Torah. De Corre. c t La Torah. Esa es la verdad. Esa Torah, no, por eso él decía: Yo soy el camino. Porque en ese momento era la Torah en carne. Como decía Juan. Por eso él dice: Yo soy la verdad. Nadie va a l l í sino por la Torah. Pero él decía: Por mí. Porque era la Torah en ese momento, sí, en el primer siglo. Él era la Torah viviente. Es decir, muere, pero ya va. Si era la Torah viviente. No hay un masloque h porque la Torah que estaban en la sinagoga ese día, ese rollo ahí. d o t o r a no. Simplemente que esto es un libro inanimado. La gente me dice, bueno, si un libro inanimado, ¿por qué uno la besa?、Porque、la gente piensa que los judíos idolatran porque rinde. No, no. Es que eso, ese concepto está muy d i s torsionado. Cuando alguien te dice eso, tienes que saber explicarlo. Una cosa es idolatría, otra cosa es honrar. ¿Ok? Honrar,、Rever、respeto.、Reverencia. Dar respeto. La Torah es un libro, es verdad. Pero lo que está escrito es inspiración, es inspirado. Y、sí. por ende, le damos cabos, es decir, respeto. Y、la、un beso la es la respeto. La una... Y el idioma abraza, es un idioma cagoso. Por eso hacemos esa pleitesía, como así decir. l e s p u é s es una idolatría. ¿Cuándo se puede convertir el, el Sefer Torah en una idolatría? Cuando ya entonces tú le pidas al libro, no sé si me entiendes. Cuando tú ya te le digas. En nombre del s e f e r Torah, yo te pido, sabrá, si te puedo poner una vela al s e f e r Torah,、eh, ya es s u e d i d o la t r í a porque es un objeto, el s e f e r Torah es un objeto, ¿me entiendes? Ahora, este objeto merece respeto porque tiene s e un d t i e e una identidad, que es la escritura, ya es otra cosa, por eso el m a s h i a cuando viene dice, yo, el que viene, eh, eh, nadie va al padre si no es por mí, no dice, si no es por. El objeto, no puede decir el objeto, porque entonces es idolatría, ¿sí me entiendes?、Okay. Entonces se tiene que decir por mí, que, está escrito, que yo estoy escrito ahí, no sé, por eso dice:、eh, si ustedes quieren verme en el, allá en el, el Taná, de mí está escrito, David escribió de mí, todos los profetas escriben i r o de mí, y en la Torah también está escrito de mí. ¿Por qué e l e r a todo esto? En ese sentido, de hecho, el rabino habló mucho de esto hoy. Ahora, como decía, voy a hablar, dice más adelante, dice, y lo reunió, pero lo reunió. s c i cuando uno reúne a personas, cuando el rabino dice Ángel, Reni,、eh, Jonathan, vamos a reunir. Y el, el tema de hoy para ambos es、eh, que yo, yo he sentido que ustedes me van a apoyar en construir el baño de la, de la caja. Si el rabino lo llama, digo yo. Porque también es porque tienen en su、eh, s a b i o es decir, la comprensión y sabe que ustedes lo pueden hacer. Si uno de ustedes dice no, si、sí, no, no es quizá que el rabino se equivocó, el m o r e y Quizá ya es un tema de ustedes, ¿no? Porque cuando m o s h e llama a Betzalel es porque a Shein le dice a m o s h e que es él, que lo había dotado, ¿no? Pero Betzalel nunca se rehusó. ¿Saben por qué nunca se rehusó? Porque Betzalel. Estaba preparado, ya tenía el concepto listo de algo que él nunca vio. Pestalé nunca estuvo en Hartzinay arriba, y,、eh, porque la idea era que le mostrara, porque él era el arquitecto realmente, el que iba a ser, es decir, el arquitecto, porque Moshe le dijo la información y él que hizo los planos. Sí, pero ya va, un arquitecto que no vio los planos. De, de esto, ¿no? Que cuando uno reúne a una congregación y le dice algo, es porque esa congregación no es neófita, n o es ignorante, no debe ser. Sino cuando se le dicen las cosas, es porque ya la persona comprendió la idea, esa idea. Ahora, interesante, miren lo que dice el versículo 30 del capítulo 35. Dice, bueno, el versículo, sí, de 30 y 31. Y dijo Moshe a los b e n e Israel: Ve. Llamó el Eterno por nombre Betsale, l hijo de Ur, hijo de Ur de la tribu Yehudá. 31. E insufló a él Espíritu de Dios en talento, entendimiento, en saber y en toda obra. En hebreo dice, Baimale, Oto, b e r u、uh、a c h Elohim, b e h o m a b e b u n a que viene b i n a u b d a Ubehol, m a l a b a h ¿Qué quiere decir? En todo, m a l a b a h Eh, Malabar viene de la,、eh, de, la, de, de la ver, significa labor, labor, no trabajo, trabajo es aboda. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está diciendo? Hay un parámetro: primero está Jokma, Binah y Daad. Hay gente a veces que pone Daad primero que Jokma y no va bien la cosa allí. Eso, como decía Pablo, la leche adulterada, ¿no? Eh, eh, si、sí, la adulteran, porque v i e n d o q u e ser í a maestro, todavía abajo, ¿no? Ahora, quiero enseñarle algo, y esto no es mística ni cabal, nada de esto, simplemente es un concepto sencillo. ¿Qué es Hojma? Hojma, aparte y todo el tema místico, el tema de la sefiro r y todo, que una sefira, r sefira r significa una semilla, pues una. Hojma es sabiduría. La pregunta es para ustedes. A lo mejor no saben, pero por lo menos conteste, va a tirar piedra, ¿no? ¿La Jogma se adquiere o no se adquiere? ¿Sí o no? No tienen que darme explicación. Sí. Sí, sí. sí. sí, sí. sí. Siempre es un conche、sí. de mano, ¿no? Yo creo que sí, porque por el estudio、sí. de la t ley. El l i b r o de Michelet lo dice:、sí. adquiere sabiduría. Siempre、sí, no. hay que ver la palabra sabiduría y、si、d e c Jogma,、no. que no creo que sea Jogma. ¿No? No creo que no. Jogma no es sabiduría. Eh, hay muchas palabras como decir en la Biblia, dice Nefesh en un lugar, Nehamar en otro lugar y se traduce alma. Entonces hay que ver en hebreo, que, pero no creo que sea así. No, no, no h a que i r e un lugar. Sí, exactamente. A ver, todos dicen que,、sí. no. dicen que、no. dos, sí. Oma tiene d i f e r e n c i en el m e a o t o d o dicen que no. Sí o no, Oma, j ¿se adquiere o no se adquiere? Bueno, entonces es un dote. Y lo que n a d a se a b s tiene, no quieren meter la、sí, no、pata, a ver, los que dicen que sí, bueno, primero q u é es j o j m a a ver si saben q u é es j o j m a sabiduría, pero、no? yo puedo decir también que v i n a también es sabiduría, ahorita lo vamos a ver, ok, y Da también es sabiduría, pero tienen apellidos, pero ¿Okay? tienen apellidos. Pero, por e r p o eso, a v e r si no se van a confundir cuando digo, aquí, no digo sabiduría, sí, se adquiere la j o j m a no voy a decir sabiduría, pero la sabiduría sí se adquiere en términos en castellano, se adquiere j o j m a ajá. En castellano, con esta s palabra, s puede describir eso, aunque todo significa sabiduría. Todas significa, n pero tienen apellidos que vienen relacionados a la s palabra s que estáis viendo. o ¿okay? k Porque, con, mira, ambos en, en español son sinónimos. Tú vas a un diccionario de sinónimo antónimo y conocimiento, sabiduría, son sinónimos. Si yo te digo, díganme sinónimo de conocimiento, ¿qué me van a decir? A ver,、sabiduría. me va a decir sabiduría, y eso tengo un diccionario español. Pero en hebreo, hojma no es biná ni es da'ad. Por eso quiero enseñarle esto, para que no bueno, se confunda. Hay una parte que dice en el libro de Isaías 11, 1. Pero sí o no. Es la pregunta, es la pregunta. ¿Por qué no? Sí, e como una e z lo que tú te dices.、Ah, no. ya, ya tiene un no. Me gusta no, que、okay. haya un no.、Eh, s í、no. porque hay una. Ok, no. No. Todos í Ni sí ni no, sí, n e lo d o c o a r k la jogma、okay. no se adquiere. La jogma. ¿Por qué no se adquiere la jogma? La j o m a no se adquiere porque ya se tiene. ¿Ok? Cuando algo ya se tiene, no sé si me entienden.、Sí, si, eh, si tú naciste, no sé, tú、eh, naciste en un, hogar, en un hogar, en un apartamento, ¿verdad? ¿Tú, tú puedes decir que tú necesitas un apartamento? Vamos, con un ejemplo que inventé ahorita. No, porque tú vives en un apartamento, yo lo tienes. O,、oh, voy a adquirir un apartamento. No, es decir, adquirir, en ejemplo, que yo lo adquiero, otro más, ¿no? Pero, ¿para ya va. e r o p qué lo vas a adquirir si ya tiene s un apartamento? No se a d quiere el apartamento porque tú estás dentro de un apartamento. No sé si me entiendes, ¿no? La Jogma, ¿qué significa Jogma? Jogma es sabiduría, ojo, yo sé que no, no, no se copian, chaval. Que、no. La Jogma es sabiduría inspirada. Inspirada. Es decir, es sabiduría por inspiración. La palabra inspiración es Ruach. Escuchen algo. Cuando el hombre fue hecho del barro, era un muerto. Hasta que se le, se le insufló aliento de vida. Y, y ese aliento de vida es Ruach. Y cuando el Ruach del Eterno、eh, complementó toda la parte del cuerpo de, esa, de, de Adama y Shon, entonces hubo vida. Pero fue a través de la inspiración. De hecho, Rúa, espíritu es una traducción muy lejana, ¿sabía? Rúa no es espíritu, es decir, lo más cercano a Rúa es inspiración. O viento, sí, sí. O viento. Pero, ¿qué pasa? Si en español tú dices viento, el viento me.、Sí, sí, sí, sí. Asociar el viento al f... que la mueve la cortina, y realmente、sí. no es. El viento es viento, es una consecuencia atmosférica. ¿Me e n t i e n d e s Entonces, Rúa, de un punto de vista más íntimo, más personal, es inspiración divina. a d i v i n o Porque tú dices soplo y yo te puedo decir, es un soplo para mí también. Entonces, para hacerlo más profundo en su contexto, es inspiración de Dios. La sabiduría es la, pero como lo hice en la oración, es lo que el Padre t é n o hizo l o c i e r a o n a b a con sabiduría es e l máximo nivel de, de la h o f m a Por eso no se adquiere, porque ya se tiene. El hombre nace con j o h m a ¿Sabía eso? Cuando se dice la Torah fue escrita en n u e s t r a m e n t e y t u corazón, ¿qué es eso? j o h m a No b i n a n i d a a t Porque si, fuera, si todo el hombre tuviera j o h m a b i n a n i d a a t como pesale, n el mundo, bueno, ya tuviéramos el Mashiach y aquí la g e u l á y todos fuéramos uno. ¿Se dan cuenta? Pero si hay j o h m a si hay j o h m a solamente. Pero eso no es todo. Ahora les digo para que vean algo. Para que ustedes vean qué importante es tener las tres cosas y cómo, cómo es un proceso llegar hasta a dar. Moche, cuando sube a j a r s i n e por primera vez, los primeros 40 días, cuando, cuando baja con la lujot, con la tabla, dígame algo: ¿resplandecía su rostro o no resplandecía? Cuando bajó, que estaba el becerro de oro, ¿resplandecía o no resplandecía? Todavía no resplandecía. No resplandecía, no. algunos que me dijeron que sí. sí no, no. Oh, oh. lean bien. <risa> oh, oh. No, sí,、claro. <risa> sí, tarde, tarde. para que vean que es interesante. ¿eh? Todos los detalles tienen algo. Sube por segunda vez después. Esto... Cuando baja, ¿replandecía o no r e p l a n d e Sí, p l a n d e c í、sí. a ¿Por qué la primera vez no? Que la primera vez fue el alto nivel. Porque ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sabes cuál fue la diferencia? A ver, díganme, a ver si. ¿Cuál? No, haya, no no haya p e c a d o todavía no no tiene que haber reproducido con pecado nivel de profecía de noche、eh, no porque vino con la profecía la primera vez vino con todo también con todos los metales q u i z á s fue porque por la primera vez rompió la tabla y eso que un celo en él y quizás no sé eso hizo que él hiciera con su corazón para que después replantecieran pero d que...、sí, la primera e z c a l i e n l i la segunda vez tuvo más mérito porque tuvo que hacer las tablas. ¡Ay! Ahí ¡Listo! Este es un s a t í r Hay que. Me va a hacer profesor ahí. <risa> Muy bien, exacto. ¿Qué mantequilla es que Dios nos ponga aquí el café? Señor, café. ¡Chush! ¡Café!、Eh, señor, los huevos para esta. para, esto, para, para, para, para la tortilla. ¡Chush! <risa> ¿Ustedes creen que ahí hay esfuerzo físico? Hay mérito en mí? No hay mérito ninguno.、No、pueden, el mundo no puede ver en mí un testimonio porque yo no he hecho nada. Quien lo está haciendo es Hashem. Quien alumbró allí en la primera vez fue Hashem.、No. ¿Por qué? Hashem hizo las tablas y Hashem escribió las tablas. ¿Qué mérito tenía Moisés ahí? ¿Alguno tenía? Ninguno. El único, el único, que, lo, el único que recibió Moisés es e Hojma. Y. La segunda, Bina. Bina, no da at. Eso vamos a hablar ahorita, ahora de la Bina, pero no para e l a andar. s í Moshe, en la primera vez, tenía, por supuesto, la, el, el alto nivel de inspiración de Hashem y la, el, el desarrollo, e decir, el desarrollo de esto, ¿no? razo, el razonamiento el, el o la lógica de lo que iba a entregar a Amisra, e l más no el esfuerzo. Por eso se dice, Viajapta, el ojeja mejor le va a e j a u v e j o l me odeja. V-hol <risa> e me odeja. Me odeja viene de da. Si me odeja, no hay mérito para el hombre. Entonces, ahí donde Mocha ahora dice ayer: f e l i c i t a d e s porque hiciste tu propia tabla. Ahora tienes da.、At. Ahora t a sí, tu el mérito es tuyo. Tremendo, ¿no? Cuando baja se cubre, p o r q u é se cubre porque le da vergüenza ¿no? que, la gente, que el pueblo israelí que, que se perdió como eh, eh, la bendición de también tener, es como decir, el mérito era de m o s h e o de Amisrael en ese momento, de m o s h e Amisrael n、no、a m s t a b a así que m o s h e bajara para ver q u é había, Ah, es una mantequilla. Y le digo, no es por nada,、uh, la gente espera el Shabbat. Nuestra clase, ¿verdad? Con el m o r e David, con Esteban o el rabino. Pero es una mantequilla. Tú dirías, bueno, ¿por qué Dios te dio a ti el talento para que n o instruyeras? Pero es una mantequilla igual. No hay edad que valga en cada uno de ustedes. Si ustedes n o ponen también de s u m é r i t o y también por ustedes, <coughs> y hacen lo que. No es lo mismo yo venir aquí. Imagínate. Por ejemplo, él responde, pero que todos estén ahí. Siempre va a haber un moreno que todo hace, pero por lo menos están ahí fervientes. Ahí pusieron esfuerzo en estudiar Torah. Y, y, y Torah es una misma estudiar Torah. ¿Cuánto? ¿Todos? ¿Qué cosa? Todos los、ah, días. Todos los días. Todos los días hay que estudiar Torah. Por lo menos dedicarle una hora a estudiar Torah. Pero s é que no es así. Hay que sincerarse. A v e a mí también se me complica estudiar Torah todos los días. Usualmente agarro los lunes y los jueves. Pero de una u otra forma, algo que me interese, ese, ese día y en las madrugadas. Pero. Hay que estudiar Torah en todo su sentido, ¿no? Entonces, eso es d a t Eso es d a t Ustedes, cuando vienen aquí, lo que hacen es ponerle v i n o Y e s o vamos a hablar hoy. Entonces, estamos claros, ¿no? Jogma, para no ser el concepto. Jogma, ahora vamos a verlo, vamos a desarrollarlo en el tema de un hombre y una mujer. ¿Qué es Jogma en un matrimonio? La semilla que pone el hombre. En la mujer, la pregunta es: ¿el hombre adquiere semilla, sí o no? La semilla la tiene. Siempre la tiene ahí, ¿verdad? En su parte ahí. ¿No? No, vamos a hacer nuestro m ó v a l ¿verdad? los lomos, c o o No dice, Hashem, ponme ahí espermatozoide.、No, ¿Cómo No, Hashem d i e c que te lo voy a poner? ¿Tú lo tienes? Jogma, no se adquiere. Jogma lo tenemos todos. El mundo e n t i e r o tiene Jogma. Dice Pablo. Que la creación da testimonio, es decir, la j o m a la sabiduría, la n e b u á la profecía está en el mundo entero, pero el mundo es ciego, el mundo se comporta como animal. Cuando el mundo es, se convierte de animal a persona, fíjate, a persona, no a persona buena, es otra cosa. Hay tres categorías: animal, persona y persona buena. <risa> cuando somos animales, cuando no acatamos las siete leyes de Noah, eso sí. Que son tan básicas y tan simples que hoy en día no nos i r v e no es que no nos sirva, sino ya eso va de más, no se me entiende, eso va de más la ley de Noa. Porque, de aquí, por ejemplo, una ley de las leyes de Noa es p o n r gobernante, no hay gobernante en el mundo entero. Que son corruptos d otra cosa, pero hay gobernante. Y la ley de Noa dice que hay que poner jueces en la tierra, hay presidentes, ministros,、sí, y no lo hay. Alcalde, Ahí estamos listos. ¿Qué hay de nuevo en eso que yo le diga a una religión? Tienen que cambiar porque la ley de Noah, dime una nueva que hay que poner gobernante. Se va a burlar tu cara. No, c h i c o eso siempre ha estado. Que ley de Noah, que v e n y n o h v o a hacer yo. No lo entiendo, ¿no?、Ah, entonces, ya hay una ley de gobernante.、Eh, ¿quién, come de ¿Quién come de un animal vivo? Nadie, ni los chinos. Los chinos lo matan. Bueno, he visto c o m i é n d o s e pulpo、sí, amundo, pulpo vivo.、Sí. Bueno, ahí son animales. Cuando ya lo más básico de un ser humano en su, en su moralidad, porque eso es moralidad, porque aunque eso no es un ser humano, es un animal. Sí, ya eso es inmoralidad, hacer eso. Y ahí ya no eres persona, ahí eres un animal. Por ejemplo, los violadores, los que matan, ellos no son personas, ellos son animales. Tienen Su nivel de n e b u á es cero. Están en, es decir, piensan como un león. Bueno, el león no piensa nada. ¿no? El, que el, razón, ¿eh? instinto, sí, sí, sí. Y él está por instinto animal, no hay sensibilidad. Ahora、ah, quiero decir,、eh, sí. cuando ahora tú eres persona, a ver si entendieron, cuando eres persona, c u a no, d practicamos Torah.、Cuando、no. no, no, no, no、ah, bueno, bueno pero, esto es parte de t o r a h pero no, a exactamente, q u é es lo más simple. Dios le dijo a n o a mira, tus hijos y las naciones, incluyendo Israel, porque todavía no estaba Israel todavía ahí. Tienen que hacer esto para que sean personas, no buenas personas, no sé si me entienden,、sí. para que sean personas.、Sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el contexto del diluvio?、Sí. De la civilización de, de Noah. La gente sí. comía sí. carne viva, viva la, la carne gente carne viva. mataba, la gente violaba, conchale, ustedes son animales,、sí. eh. me duele、sí. mi corazón, pero el mundo se va en agua. Y le dice a Noah: Mira, hay siete principios muy básicos, pero si lo hacen el mundo entero, estamos bien. No debería haber otro diluvio, de hecho, él dijo: No quiero que haya más, pero con estos principios van a, van a ser personas. Fíjate que Dios, otra cosa interesante: Dios le dio religiones a la gente, no, no. le dio Noah、eh, que sean musulmanes, claro, no había, pero un d e c í a Noah, dile que sean judíos, Israel a todos, no, no, a o d i l e a todos que hagan altares para mí, dijo eso, esas instrucciones, hay que estar claro en eso.、No. Nunca a Sheh le mandó a Noah que construyeran altares a los de. Había un linaje, sí, que era, ¿eh? ¿quién era? De los tres, k a n Shem. Campe, ya eso e r otra cosa, porque, pero a los demás no le s d i j o hagan altares, hagan esto. Y aún así vemos, bueno, aunque Job viene de Shem también, no era de la tribu de Israel, pero j o s e hacía altares. Pero es porque venía de una tribu, de, de un linaje de ese hijo de Shem. ¿De ¿De、no? Exacto. Ahora bien, de persona a persona buena. Era,、no? santificación. Pero imagínate que tú no, tú no eres judío ni sabes qué es la Torah. No habrá personas buenas.、Sí. Que no s lleva del nivel de persona, que es lo más básico, que es la parte moral, ¿verdad? No matar, no robar, que eso es siete leyes no. A personas buenas. La piedad. La bondad. Ama tu prójimo. La verdad. Pero en el hombre normal no está consciente que es. Que son los judíos los que hacen.、Exacto. Por eso los judíos tienen que ser luz. Luz no es que los judíos digan mi religión es la verdadera, vente para acá, porque los judíos no hacen.、No. Luz. luz es practicar vivencialmente、sí. eh, la moralidad、sí. en el mundo, el altruismo, es que, la bondad. Es que algún... Y que el mundo diga, ellos, si yo sigo el ejemplo, no tengo que ser como ellos de religión,、Exacto. pero sigo su ejemplo. Pueden rezar con tal y eso, pero me gusta de ellos que son caritativos. d a n s e de acá, se ayudan entre ellos. Yo también quiero h a c e r esto en mi comunidad. Eso es de a, persona a persona. Admiran mucho lo, los principios y valores que tiene la Torah. Principio y valores, eso es luz. Luz es chispa,、Social. es voltaje. El voltaje que transmite no es proselitismo, es que convivencialmente, con claro, también con Torah、Porque、enseñando la、no、también. Y no se va hacia afuera, no Claro, gracias, testimonio, gracias por eso dice aquí testimonio, el d u d Lujot significa, viene de d u d los testimonios.、Sí. Lujot, h a e d u d o ¿Okay? k Ahora bien, entonces, ¿estamos claros con Joma o quedó una, pregu una pregunta、sí. con Joma? Con a la pregunta es, Morey, entonces, s c u a l q u i e r a tiene Joma? Por supuesto, la Torah es escrita en cualquiera persona. Con esta Torah instrucción, pero. Claro、oh, okay. que hay varias acepciones que e i s t e n también entonces. a h o r a quiero e s t a porque voy con Salomón. Para entonces explicar el tipo de, de lo que quería Salomón, ¿no? Ahora, la Jogma, hay niveles de Jogma. Hay niveles de Jogma. Dependiendo de qué, Morey. Dependiendo de tu persona, de tu dominio propio, de cómo tú quieres acercarte a Hashem. Por ejemplo, hay canales para recibir la Jogma. En el judaísmo, ¿cuáles son los canales de recibir Hojma? Tefilim, Talí, Shabbat, Pesach.、Sí. Todo lo que conocemos que está en la Torah son canales, cosas simbólicas, ¿no? Sucos, c a n a s Convocaciones, m o e r t í n ¿no?、Sí. Son canales, es、sí, decir, canales que nos van a conectar、sí. con Hashem. Esos canales que son, son simbólicos. s i Por ejemplo, ahí dice: ¿Qué es eso? ¿Un amuleto? Un sobrinito mío me dijo: Estos son la, la, los hilos de la h a l l a c a Decía: Ya me lo iba a cortar. p Era un sobrinito de cuatro años. Entonces decía: No, no. El que se llama no dio la h a l c a Bueno, lo asoció a eso, ¿no? Entonces nos dice: ¿Qué es eso? Esa gente tan loco con unos hilitos ahí. Bueno, es verdad que son unos hilitos. Pero ¿cuándo cobra sentido? Cuando el nivel de inspiración. Cuando tú entiendes que lo que Dios transmite a través de eso es espiritual. Ya es un nivel. Mira cuánta gente, no digo por ustedes, digo yo, cuánta gente usa esto y todavía no entiende qué es eso, lo entiende de una manera como olor. Bueno, porque dice a y e r que cuando lo mire, te acuerdes, cuando miramos los c i c i nada más cuando venimos aquí y, dan, y、eh. decimos, le cicis, acá n a es petistejele, le c s í s pero y cuando lo miramos no estamos ni concentrados en sus nudos, en las vueltas, ¿saben cuántas vueltas hay en cada, de nudo a nudo? Hay. siete, o c u á n t o hay en total? ¿130 y qué? 7, los buenos matemáticos, 8, 11, 13. ¿Ya sacaron? Están como yo, yo no me tengo que decir. ¿Es suma o e m u t i p l i c a c i ó n No, suma, suma. 139. Exacto. 139 es Hashem Ejat. Shema Israel, h a e m Eloqueno, Hashem Ejat. Shema Ejat, el nombre de Dios, ¿no? Es 139. No sé、sí, si,、sí. ahora, ¿cómo se llega a esa conclusión, More? ¿Cómo tú pudiste? Claro, lo sabes de la ley, pero es un nivel de n e b u á No sé si, ¿saben n e b u á Yo lo he explicado, n e b u á es profecía. Es si la hojma que hay en tu interior es muy alta, a que uno que lo mira y lo besa y punto. Lo ve como algo que hay que usarlo. La gente que, ahora, no está mal la gente que lo usa y no sabe. Es decir, que es judío y lo tiene que usar. Porque es、eh, como el pueblo de Israel cuando dijo, cuando dijo qué cosa? Nacer Benishma. Naseh. Pero Dios no quiere que tú te quede s en nacer. Quiere que tú, se, que tú apliques.、Naseh. Exacto. Y, y la joma se adquiere. Es decir, no se adquiere, pero el oído se presta es decir un oído espiritual, ¿no? Para que tú recibas esa sabiduría que no se adquiere. Ya está. Pero el reciba es que, que tú a b r a s tu corazón a lo que ya tú tienes. ¿Sí, sí, me entienden? Es la chispa judía. Exacto, que está ahí. Entonces, el mundo no judío, vamos a suponer esto, si ¿sí、lo tiene. Mire, nuestros hermanos, como decimos, los cristianos, de una u otra forma, ellos practican, vienen de j u d a es decir, el, el, el cristianismo es un judaísmo, que le da un, que ya tiene, pero ajá, el Raf Kutz, cosa,、sí. decía a Jonathan, el Raf Kutz, que siempre lo menciono porque es un rabino que estoy leyendo sus o b r a ahorita, dijo que llegará un momento que los cristianos y los judíos se abrazarán. Entre s o e los judíos, por cómo que r e c u g i ó e s o no hablaba de que creer como ellos, sino porque, por lo menos, para compararlo con la religión de, la, de los santeros, prefiero abrazar al cristiano sí, y al musulmán, que los musulmanes son los que están en contra、eh, por el monoteísmo de una no, u otra sí, forma por y, y porque hacen bien. No dicen el cristiano, dice no matará y no matará, aunque mató en el pasado, pero es un grupo, so, sí, exacto, asesinó, no. Eh, pero no tiene que ver aún. De hecho, el Raf Kutz, cuando escribió eso, estaba eh, eh, en, en, en un momento donde la, había persecución. No,、eh, Segunda Guerra Mundial, pero los catolicismos también. ¿Eso es un libro tuvo, que está leyendo? Sí, hebreo. No, no sé si está traducido al español. El legado de Raf Kutz, su halajot,、uh -huh. pues su midra. a p e un p d f q u i z a d No sé. Yo lo tengo, pero es en, en digital. Pero todo eso que yo bajo es en hebreo. Entonces, hay muy pocas cosas en español. Y de hecho, muy pocas cosas está en hebreo mismo. Hay más cosas en arameo que en hebreo de, anti, de antiguo. Entonces, seguimos con esto. ¿Alguna duda o comentario para seguir? ¿Cómo? j o No m a a se puede No, está ahí. Pero tú puedes, ajá no, ajá, no se adquiere, está ahí. Pero la pregunta es: ¿puedo yo con la Joma h ser elevado? Sí. Porque, por ejemplo, ahí donde está Salomón, Samón l o tenía Joma, h por supuesto. Si no, no se hubiese. Fíjate bien, él pidió tener s a b i d u r í a ya siendo rey o no siendo rey. Siendo rey. siendo rey. siendo rey. Quiere decir que si estuvo en el lugar de rey, tenía Joma. h Porque para ser rey hay que tener Joma. h Un nivel de alto Joma. h ¿Qué es lo que él quería? Seguir que la Joma siguiera que el proceso de la, de la es decir, de la Neboa fuera mayor, en, más potente. La, ahora, la Joma puede ser de más potencia.、Sí. Por ejemplo, ¿quién recibió más Joma, Moshe o Amisrael? Pero ambos tienen la Joma, lo tenían. Pero no es por culpa de Moshe, fue por culpa de Moshe. El pueblo de Israel dijo: cuando dice que Dios hubo un viento, o sea, bueno, un torbellino y un torbellino una voz. No, no, no, ve tú, ve tú, sube tú. Pero Hashim quería que la Sheginah. Es、eh, sí, decir, que lo que Moshe vio en Sinaí, el pueblo también lo viera, pero el pueblo dijo que no, que era mejor que, el, que, que Moshe fuera el intermediario. n o Sí,、okay. no querían asumir el nivel de Josma. Pero, More, ahí dice que es Rúa, Josma, ¿no? No, Josma no es Rúa. Ok, pero hay una parte en Isaías, dice 11:1 que el Señor ha derramado espíritu de sabiduría, dice. Dice espíritu de sabiduría. Exacto, Josma es sabiduría. Pasa que las traducciones, si ¿sí、me entiendes,、sí. para mí es muy difícil, para una persona que sabe hablar hebreo, a veces para traductores, es difícil tener traducciones en, en, en español. Es español. Por eso el español es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Es difícil porque no se encuentran palabras. Tú dirías, no, difícil el hebreo, no, el hebreo es facilísimo. Pero el español es difícil porque o sea, fuera fácil si tú rápido dices, ¡Ojma! Tal cosa. No, pero hay que pensar, a buscar en español a ver, entonces es más difícil e s p a ñ o l habla ahí en 11.1 dice que espíritu es sabiduría, entendimiento, conocimiento, consejo, p e n e n Pero es una traducción、sí. en castellano. Es lo que tú hicieron. Sobre Mesías, a c va a lavar el tronco y se dice e se refiere a Mesías. í pero acuérdate que Yeshua dice s t o Ah, de hecho, de y, y ahora que recordamos a Yeshua, ¿no? Lucas, si no me recuerdo, capítulo, no sé, capítulo 2 dice que cuando era niño, capítulo 2. Él crecía en estatura, conocimiento y gracia.、No. Estas tres palabras es esto: estatura,、no. la estatura. La pregunta es: ¿la estatura se adquiere? No. Se, sí. Sí. Sí. se tiene. Se tiene. Tú vas a crecer porque tú creces, no porque tú pediste que no. Ay, señor, no quieres coma, no te vas a crecer. El que no crece, ya porque, bueno, ya. Pero todo el mundo crece. Hablando de estatura, no, aunque、no, hablen de. c o j o、no. m i Conocimiento. Espíritu de conocimiento, dice Lucas capítulo no, 2. Vina.、No, no. Ahora vamos a saber qué es Vina. Y número t r en s e gracia. Das. Eso vamos a ver. Y ahora también, c u a o estamos hablando del mal llamado, Brijadashad,、eh, dice que. No, no es que el mal llamado, sino que.、No un eh, de una u otra forma. Se、le colocaron así, ¿no? Pero bueno, el brillo de Hadashah. a Bueno, hablaba sobre eso, que dice que hay nueve. Está bien, decímela. a q u e quiere decirlo? Yo no concuerdo, pero yo le podría... Yo colocaría la m e l i l a de Mashiach. De... O le colocaría la b e s o r a También. Besorá, para para luna, cualquier luna. judío, judío, b r i a el pacto. Hadashah. Es nuevo, no renovado, jamás e s renovado. d Onde quiera que tú veas un pan. Es en... Ahora, este concepto tiene aproximadamente 30 años o 40 años. El concepto del nombre de estos escritos. De hecho, ni en el Vaticano este, se llamaba Nuevo Testamento. Sí, estoy hablando del concepto hebreo. Nuevo Testamento no se llama, se llamaba la Didashe. Como decir, el credo de los apóstoles. ¿no? La Didashe de apostólica, ¿no? Pero como decía, yo digo, b r i a l a s h pero realmente cuando tú vayas a un judío y le digas e s o se va a ofender, voy a decir, ajá, pacto renovado. Es decir, y la Torah, la Torah、eh, entonces quiere decir que se renovó. La Torah nunca se renovó. ¿Qué pasa? Yo entiendo que el pacto renovado es porque Mashiach, cuando vino a la tierra, vino a aclarar o, o a poner bien las cosas en su sitio, porque ya los rabinos aquel tiempo estaban. Ah, corrompido corrompido ejemplo, y por eso digo renovado. Renovado es que lo puso en su lugar como era antes. Eso lo puedo explicar. Pero cuando tú dices eso a un judío que no sabe que tú le expliques los conceptos, pues si no, ya va, que eso es renovado y lo, lo que está, estaba b i e j o estaba lleno de, de parcho. No, entiendes. Sino que por las tantas leyes r a b i n i a s que había, eso se distorsionó. ese contexto histórico, dicen algunos que. Pero yo, lo personal, yo estoy escribiendo un libro. Pero bueno, no sé, eso lo libro. Y se llama así. Pero no es una traducción, no es como el código real.、Eh, el libro es por parachón. Es decir, cada parachón la conecto yo a una historia del Brija de Allá. Y no se llama tampoco Meguilape m a c h i a pero yo le coloco en, en, en el prefacio, es decir, la parte de allá, ese tema de Brija de Allá. Si el Señor me da a da daño, bueno, terminaré el libro. Pero toda, apenas, apenas. Voy por la segunda para allá, no. A. Y tengo ya cinco años escribiendo el libro, pero no todos los días no me pongo en la computadora.、Eh, en la semana, s í puedo a g a r r a r dos días para escribir, y solamente el bril, el b r e r e s h i t se llevó cien páginas、eh, conectándolo todo con el bril, vamos a ver algo. El señor me puso para porque hemos visto que tenemos, hemos tenido dificultades.、Eh, por ejemplo, cuando. Sería pues, siempre conectar la p a r a a l l á con e lo escrito de la b e s o r a de a d los Evangelios. Siempre hay c o n e x i ó n d i f e r e n t e pero hay, hay conexiones que lo llevan a la t o r á Sí, como tal, hay m u c h o casi todo e de...、claro, no, no, sí, p o r a c a y vivida también,、sí. y vivida, y hay concepto hasta, hasta judío, judaico, hasta Mishnah, h a s t Mishnah, y hoy está emprendido sí, el todo está el día de a Shah de Mishnah. Y el Pablo era un talmudico,、sí. ¿okay? y de mística también. A, está hay cábala bastante. Ahora、no, lo que está diciendo, es ajá, para, para no poder el hilo, viná,、eh, lo de antes de viná,、eh, lo de Fokma,、eh, que en la palabra dice que hay unos dones, así como también me sale él. Adquirió el don de entendimiento y sabiduría. Dice que el hijo de Ayah que en primera de Corintios, creo que el, el 14 dice: 14, el 12, 12, 12 dice: primera de Corintios 12 dice que hay nueve dones del Rúa que、eh, habla de, de, de milagros, de sanidades. Habla de Uzma, dice sabiduría, dice, dice de ciencia, que es conocimiento. ¿S -s el, el agua no se coloca porque si se derrama se, se d a ñ a e los l i d r o t i e n e que colocarle una mesita al lado una silla. Sí, pero imagínate, ya me pasó que si la coloco aquí.、Para、porque ahí, si se le derrama se d a ñ a e los l i d r o Por eso. Ok. Entonces, estamos listos. Entonces, en un matrimonio, ¿qué es、eh... Ojma? La semilla ¿Sí? del hombre.、Sí, Exacto. Del... Muy bien. Número dos, De hecho, b e t z a l e l Ah, otra cosa. Betsalel, lo primero que se le dio fue j o j m a Ahora, escúcheme, viene m o s h e Vamos a ver la trama. Viene m o s h e y dice: b e t s a b e l no sé si chiflar. Vente para acá, chamo, ¿verdad? Mira, Dios me dijo que hiciera el Mishká. Pues tú crees que Betsalel así, hizo así, ¿no? Betsalel dijo: Ajá. Ella le había recibido la n e b u l o de eso que había recibido. Él lo que estaba esperando es instrucciones que él no tuvo, porque b e t s a l e l no subió a la Hart Sinai, ¿ok? ¿Y qué hizo b e t s a l e l Dijo: Mi oído te escucha. Y entonces b e t s a l e l comenzó a escuchar. Y Moche dijo: Bueno, las cortinas de lino, tal, tal, de tanto amot, amot es una medida, de tanto codo por tanto codo, el paroje, el arca. No sé si está escribiendo. Ahora, cuando. Moshe está hablando. ¿Qué está recibiendo? Fíjense. ¿Qué fíjense? e está recibiendo b e t s a l e l ¿Johma binah o dat? ¿Por qué? p o r q e tiene la comprensión. Está recibiendo Johma. Johma es la, lo que viene de Dios. Por ejemplo, la Torah, ¿qué es? ¿Johma binah o dat? Johma. Es Johma. Está. No hay que i a r ya está, ¿Okay? ya está en el mundo. ¿Okay? Entonces, escucha: las instrucciones que está recibiendo Betzalel es de Moshe o es de Hashem. Es Moshe. Entonces, ¿qué? ¿Jomá o b i n a h u d a t Jomá, porque es inspiración. Moshe, incluso te voy a decir algo: dice,、eh, dice un Midrash que Moshe, y lo, ahí sí yo no creo que sea、eh, alegórico, que Moshe le hablaba a Betzalel. Eh, términos espirituales, es decir, cuando decía un paroje, quien lo materializó no fue m o s h e Yo siempre a veces decía que m o s h e lo materializó. m o s h e nunca materializó el Milkán, el que materializó el Milkán fue Betzalel. La palabra materializar es d a t pero eso vamos a ver. Si、sí, Betzalel fue el que es como decir m o s h e es p a m i r a Yo te voy a decir lo que yo comprendí, y esto, pero yo no sé cómo es eso del paroje. ¿Tú sabes? Y besale, s sí, tranquilo, déjame eso a mí. Yo sé cómo hacer el paroje. ¿Sí、no sé、sí. si me entiende, ¿no? El arca, a sí, no es que lo vine. Concha, le besale, mira, yo, yo sé la. Es、eh, sí, d e yo lo comprendo. Es aquí en mi cabeza. La idea del arca, yo lo sé en mi cabeza. Pero yo no sé ejecutarlo. ¿Tú lo sabes? Tranquilo. La menorada es una sola pieza de oro pues, y martillada. Y Exacto, s í me e n t i e n d e s Hay、sentido. veces que nosotros en nuestro centro de trabajo tenemos un, una idea.、Uh -huh. o, o todos tenemos a veces ideas. ¿Cuánto nos e recurre a escribir un libro de algo, no? Pero ¿por qué no lo e j e c u t a Porque no hay datos.、No, incluso no hay p i n a Porque la idea, el concepto de una idea es j o j m a Idea viene de j o j m a es inspiración. Cuando te viene una idea, no hay inspiración. j o j m a Ruach, viene de inspiración. Pero esa idea. Toda, tiene que desarrollarse un proceso, eso es biná. Entonces dijimos: j o m á es sabiduría inspirada. ¿Qué es biná? Sabiduría procesada. Fíjense, inspirada, procesada. Pero que sea proceso todavía no ha sido materializado. ¿Sí me entienden? Ahí es cuando m o s h e tiene estas dos cosas, pero no sabe todavía. Así se nos a b e no sabía, es decir, tenía tanta. Tanta que d u s h a m o s pero no, no, todavía no, aunque dicen otros que sí, que él sí sabía, pero la pregunta: ¿y por qué no lo hizo? Bueno, dicen que porque tenía tanto s cargo s y tantas responsabilidades que se le dio a Shen, que por favor, a alguien que le ayudara, ¿no? De legal, de legal. Porque si él hizo, si él materializó las tablas, recuerden, las tablas eran espirituales o eran las tablas que partió? Espiritual. Eran espirituales, dice que era un zafiro que las letras colgaban. Claro, tú dices, no, pero dice que la partió. De hecho, el partirse allí, el sot de partirse, no era, no era que se quebró. Es decir, el quebrar de quebrarse literal, ¿no? No. Era que, es decir, un quebrarse en el sentido espiritual, es decir, c ó m o que se deshizo, ¿no? Por eso la segunda sí fue de, de piedra, fue. Hecha por él, es decir, materializó lo que una vez fue h o j m a ahora lo hizo Da'a. Lo materializó, ¿no? Lo mismo Besalel, pero Besalel, para poder materializar, tenía que tener las tres cosas. Por eso dice aquí, e i n s u f l o a s h e i espíritu de, si, Ruach, Beologim, e n t r o si, de i n s p i r a c i ó n de entendimiento, Binah, y de d a a t saber. Que por supuesto es una traducción que no me gusta. Sí, aquí, ¿no? Y esto, es, por ejemplo, la Torah que estoy leyendo es una Torah eh, eh, traducida a hebrea. Pero no me, no me gusta、eh, la traducción como tal, ¿no? Eh, eh, me gusta más la traducción de Torah Emet. Torah Emet. Y Torah Rashid. e s t a s son todos los t que tienen traducción así, pero, que no, pero uno cuando sabe hebreo sabe la cosa. Ahora bien, vamos con Binah. Binah en una pareja. ¿Qué sería? A ver. Si la semilla es h o f f m a del hombre, ¿qué es Binah si, si, si, si en conclusión es sabiduría procesada? ¿Qué sería? A ver. Namá.、No no, no, no, no, no. no, no, ¿En qué estado? El, el, el, el, el oso. Adentro, todavía sin salir el embrión, el feto. Mientras el feto no sale a la luz, el feto no está en este mundo todavía. Sabía, s no está en este mundo, está en otro mundo. Sabía, s no tiene conciencia, no tiene nada. No, pero es que literalmente en el mundo, porque la mamá está en el mundo. No, no, Allá adentro de otro mundo. Que pasan cosas también, no voy a decir cosas que nuestro s a b u d escribió muy profundas también. Lo que pasa adentro en el embrión, n o por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo algo. la forma,、eh, el alma que se descubre, que ya está listo para eso. No, esto de aquí, el dedo de un ángel de los b o r o s muchas cosas, muchas marcas que tenemos del cuerpo que son sellos divinos, son canales también. ¿Qué tal? El acto, esto también son. Son cosas.、Que、por eso, ¿qué hace el mundo hechicero? Agarra cosas. ¿Pero dónde viene? En el judaísmo, información juda de genética. La gente d i c e、eh, ve y ellos, de una u otra forma, saben que es así. Pero realmente, eso ya está escrito, la, eh, eh, ya está descodificado en nuestro sabio judío. Todo esto es un mapa de nuestra vida. Pero, pero ahora, ay, sí, voy a estudiar. No, se juega con candela, eso se lo dejamos. A rabia bulafia que q u i e r o n eso y a lo s que realmente se ponen en e s o y el p o l i no va a quedar loco. Esto ya se, se puede desvirtuar de los canales.、Claro. Pero todo, hay un código. En el pie también hay un código. Sabían que hay puntos que ahora son terapias que, si tú tienes doble cabeza,、uh -huh. sabe, no, ese tipo de terapia y te hace así y ya se te quita. Son puntos, todo eso. En el embrión se pone, se trabaja todo eso. Porque es b i n a g r e Un proceso. ¿Me v a s entendiendo? Sí, sí. Ahora, vamos a la vida de nosotros. Binah. ¿Qué es el concepto binah? Que sí, que cuando Moshe le daba Hojma a Betzalel, ¿qué hacía Betzalel? Lo procesaba. Sí, sí, sí. ¿No es que? Un, un, un, ¿Qué hacen la gente? Se, se saltan los pasos. Yo te estaba v i n d o una profecía y rápido tú la tomas literal. No, ya va. Tienes que procesar. Y el proceso, el hombre, le cuesta、eh, esperar. Por eso dice: pronto para oír y t a r d o Para hablar, no, no, nada, para ejecutar, pero el hombre quiere ya, no mira, fulano allí、eh, tal cosa, yo voy para allá, ¿no? y a va, y si es mentira, entonces tú me entiendes, el hombre es muy arrancado, bueno, no sé, en, en, en, en, en venezolano, como、La、se dice, acelerado. Muy, muy, acelerado, lanzado, acelerado, muy lanzado, lanzado ¿no? l a z a d Exacto, el hombre muy lanzado y eso está mal. Biná también habla de paciencia, habla de espera. Proce los procesos, tú crees que para que se haga una universidad, tú crees que para que se lo que se lo que se hubiese logrado el internet, la tecnología, eso fue de la noche a la mañana.、No. Eso costó años, años. La t o r a d p o r q u é cuesta más de 10 mil dólares un sefer t o r a d porque cuesta años. Si un sefer quisiera hacer, te voy a decir una, claro, un día no se puede, pero una semana s í se puede copiar rápido, sin dormir, comiendo. Pero, ¿sabes? Incluso se puede hacer c a s h e r pero el, el s o f t w r te va a decir: pero, pero el tema no es ni las letras que queden bien. El tema es mi preparación espiritual. Por eso ese e f e r t o oral también es caro, porque el que lo escribió tiene un gran mérito. No es cualquier persona que quiere un e f e r t o oral. Porque cualquiera puede aprender a dibujar las letras tal cual. Y yo puedo decirle al curado: Oye, este pasó un curso, dale. Pero es s o f t w r No, no es s o f t w r r e c u e r d a n cuando Yeshua decía a los escribas? Porque、Ajá. eran gente especializada, licenciada en eso. No es que estudiaron la letra, que eso por supuesto es la ejecución, es el desarrollo de la inteligencia, la comprensión de escribir un sofer Torah. Eso se llama binat. Para un sofer tener da'at, materializar la escritura, tiene que primero procesarla. Y eso es tiempo. ¿Sí me van entendiendo? Besalel, cuando le decía al p a r o j e y、eh, de tal cosa la tela de tanto por tanto, Besalel, r á p i d o las mujeres buscan la tela, empiezan a coser. No. Besalel decía así. Bueno, es decir, no pensaba y meditaba. Y procesaba esa idea que es Jogma. Jogma es la idea. Y cuando tú la procesas, v i n a A ver cómo él parecía.、Sí, ahora, el procesarlo es la parte comprensiva. La parte、eh, de la razón. La razón, como decían los, los filósofos, ¿no? Eh, eh, decía Sócrates, ¿no? El, el tema de la razón, de la lógica. Sabe que hay gente que dice. Es que Dios, en Dios no hay lógica. Es verdad. Dios no hay lógica porque Dios es pura j o j m á Por ejemplo, o d i o s necesita razonar? r d i o s necesita lógica? ¿Quién necesita razonar y tener lógica? Entonces la gente dice: No, porque todo s usted es la lógica, los judíos la lógica y Dios no hay lógica. Sí, pero Dios es Dios, tú eres Dios. No, entonces tú tienes que tener lógica en todo. Para todo hay que tener lógica. No, pero hay cosas que no es de lógica. Bueno, cuando hay cosas que no es lógica, se lo dejamos a Dios. ¿sí? Por ejemplo, las tablas que d i o la primera tabla de Dios, ¿tenemos lógica en esas tablas? No hay lógica. Pero eso es Jumá de Dios, que es el máximo nivel,、Así、el infinito. Es,、sí. Pero habrá lógica en las tablas que hizo Mochi. Claro, porque ahí vino Jumá. Él desarrolló, procesó las primeras tablas y la hizo.、Pero、la no, procesó en su mente y la desarrolló. O sea que todo lo que quiere decir lo que está diciendo José es que todo tiene. Todo va es marcado en una dirección de un propósito. Correcto. ¿No? O sea, que todo es hecho como para un propósito y que es un proceso para uno poder discernir. Son procesos. ¿Qué pasa? Dígame n usted e s a ver, ¿cuál será la consecuencia de saltarnos los procesos? Imagínate que tú tienes una idea y la materializas y no pasaste por VINA. ¿Qué pasó ahí? Dígame n alguna consecuencia que pueda haber. Errores. ¿Como cuáles? ¿Cómo cuáles? Errores. No, claro, no es un ejemplo, un error. pragmático si un error general de moral como que sería de castigo, de, de producto, de producto. si fuera un producto、eh, que el jefe te diga y tú crees que eso te va a ir si、sí, eso se me ocurrió ahorita h、ah, a z lo p u e d cuánto necesita s mil dólares para eso v a o s u p o n e r y después no sirvió todo q u é pasó vina Como por ejemplo, se o como por ejemplo un semáforo. un Esa es bien la planificación, razón, lógica que eso produzca.、O、como por ejemplo, m o r e s pues son s e m á f o r o que tienen un propósito de rojo, verde, amarillo, ¿verdad? Y que la gente no entienda que es el rojo y verde y amarillo. Entonces te está saltando el entendimiento de lo que es eso para. Pudiera ser, aunque el semáforo es o relativo, ¿no? Porque no hay un Bueno,、eh, hay un、para. orden. Imagino que el amarillo es el, el, intermitente, el, el intermitente para cambiar al,、ah, al rojo. ¿no? O sea Entonces, que hay、no, proceso de. Los, que dicen. Que También podemos decirlo como una, una, una simbolo un, un tipo de, de Porque de tiene un una consecuencia, porque si、Exacto. tú te pasas del amarillo, puede s chocar el otro. Sí, porque si cambia de verde a rojo y no está el intermitente el amarillo, sí, corre. s í siempre hay un choque, por ejemplo, en el s e n t i d o de un producto, de una idea que se te manca, se tengo en mente un producto que se va a vender como loco por tal cosa. Por ejemplo, díganme, cuando yo llegué aquí existía lo de los botellones de agua, lo s rellenado. s Yo tengo aquí 10 años, ¿no? Dígame si hace más de. Bueno, creo que 5 años atrás, o s 7 años, aquí en Venezuela, había, había broma de llenado de, de los potes. No, de eso. Eso, eso no había, yo,、uh -huh. yo vivo aquí hace 10 años.、Ah, eran los carros,、eh, los carros pero, no, no. Que, que, que todavía, había, pero ya le quitaron ya el trabajo, ¿no? Ahora, aquí yo estudié eso, hay un libro de eso, ¿no? Se le ocurre i la, la, la idea a una persona. Y esa persona dice que no fue de la noche a la mañana, él calculó todo. Es decir, que como esto, es, es, es un, es un, esto es algo vital para el cuerpo. La cercanía, el tema, es decir, estudió decir, e s todo, planificó todo. El tema de que si el carro que viene que le lleva a la gente, sí, no sé mucho eso, pero él planificó todo y fue en años. Llevaba años planificando hasta que se dio el primer negocio. Y después, mira, hoy en día, todos los que tienen eso ganan bien. El vecino mío tiene uno aquí, hay otro al lado y él dice: No, igual, porque hay uno que por preferencia, por、pues、como me llegue el agua de Guatire, es más clara que la otra,、no、sé, pero.、No、pero eso, ese, ese, ese negocio,、eh, buenísimo para toda la vida, porque el agua es algo vital, no es como un producto que ya las g i l e t s llegaron mejor, u n a d e las g i l e t s ya la gente no quiere las g i l e t s Ahora h a quien ve, ahora la gente, ¿quiénes s l o que más inventan para que, para, en e el comercio? Los chinos, s e l l a m a n con aparaticos. Ya, eh, sí. Ahora la cocina, cocina sola, que se yo, ahora los ingredientes se echan solos. La gente quiere comprar eso, pero ya después la gente dice, ay, me aburrí de eso. Y, pero eso lleva a planificación, eso lleva v i n a r Bueno, lo que tenemos a poner ahorita que es que las mujeres b i ó n f o r m i c a s la oponencia que está haciendo la mujer es robótica, perfección y todo. Yo me quedé guau,、wow, y ya después s o lleva、ah, su p r o c e s Ahora, ese, eso, ¿eso se le puede llamar v i n a r Claro de que、favor. sí. Por Supuesto, ahora hablo en el viná en, en cuestión también de lo espiritual de la dorada. También viná moral, vamos a suponer decir, ese procesar las cosas morales. Porque al chino tiene viná para pa planificar un producto, y este s bueno, es parte también de viná. Porque q u é hizo Besalec materializó algo para que se le diera una boda a Shem, verdad? Ahora, interesante, se me o l v i d a n todos estos puntos. Saben cuánto. ¿Cuántas cosas、eh, en total? ¿Cuántos utensilios tenía el Mishkan? En total, en total, de todo lo que se habla. ¿Se han contado? 613. 613. La pregunta: ¿cuántos m i s h k a hay? c u á n t o s en nuestro cuerpo? ¿Cuántos órganos sí, yo, pues, tiene Israel? 613. 613. Quiere decir, nuestro sabio dice que. Cada parte del cuerpo representa un elemento del Mishkan. Y eso es lo que yo ya preguntaba: ¿eh? ¿sabe s q u e está leyendo? n o Y obviamente, como está diciendo usted, que sabiduría, entendimiento y d a a l es. Ya lo,、eh, lo que se materializa. Ok, cuando es materializado, cuando es materializado, p o r e j e m p l o yo estaba leyendo las medidas, de, por ejemplo, el, del, donde se colocaba el, el sacrificio o、pues, se colocaba el incienso. En todo, entonces uno, o sea, en, en el orden, uno es más alto que el otro, pero en un orden ascendente, como si cada vez que tú pasaras por un, sí, por un lugar para, para. vas como ascendiendo. Ahora,、eh, yo、sí、s i no soy experto en esto, es decir, en tipología de que si la cortina es tal cosa en el cuerpo, eso lo es, o existe, eso está en el libro de、eh, el Tanja, se llama Tanja, búsquelo Tanja, el libro del j a v a l Wabish. Y ahí está todo el tema del Mishkan con nuestro cuerpo. Y de hecho, cada palabra, parójet,、eh, eh, ketoret, todos esos elementos, en、eh, su conformidad, tienen、eh, tiene tiene como un comportamiento para tratar un sistema、eh, físico en el órgano. Si tenemos un problema en el riñón, entonces que, tendríamos que buscar la tipología en el Mishkan de lo que era el riñón y. Y, y eso nos va a llevar a un, un abinado, un entendimiento para, para ponerlo,、eh, establecerlo físicamente y se s a á en el río. i ñ Sí, que el poder de la medicina también se puede colocar, sin, incluso sin tomarte una droga, ¿no? Cuando digo droga, una pastilla, ¿no? Por la mentira de droga. mentira la de Incluso dice nuestro sabio que el tomarse una pastilla y que te cure la pastilla está aquí. Porque la gente dice, ¡ay! Ya la gente. Ha comprendido tanto que la.、Eh, ¿Cómo se llama para el dolor de cabeza? Yo, porque c o m o c u b a n o es la misma patilla. s a c e t a m i n o f é n Ya la gente, cuando tiene dolor de cabeza, dice: Quiero acetaminofén. Ya ha desarrollado una vina. Sí, ya el nivel de inspiración recayó sobre esa patilla s para curar el dolor de cabeza y le cura el dolor de cabeza. p e r f e c t o placer de ¿Eh? acero. Exacto. Porque si tuve en las droguerías, una, cuando se hace, yo fui a una. Él dice, me, me dice la persona que estudió esto, pues me gusta s a b e s me dice, David, realmente toda s la s pastilla s tiene n lo mismo. Simplemente un gramo menos que todas y algunas cosas químicas, pero todo se compone casi de lo mismo. Un nivel mayor de droga es lo último, un m e n o r para dopar esa parte o para que la sangre d i m e n u y a pero es lo mismo. Algunas sí, no, porque vitaminas no a comparar es otro tipo de cosas, pero dicen el tema de quitarte dolores o fiebre o, o una infección, eso es lo mismo, pero en proporciones de gramo s y broma, claro, con ciertas cosas químicas diferentes, que... pero en l a d r o g a igual. Entonces, ¿qué, ¿qué hay con qué concuerdas? Con que ya es un tema de vinagre. Tú dices, escucha, si tú, hay una pastilla para el dolor de estómago, ¿verdad? d o b e r í a tomar. Claro, ahorita no haga eso. Pero díganme decirle: si a、si、uno le duele la cabeza, o m e p r a s o l ¿no? Y uno dice: ay, dame o m e p r a s o l Bueno, nadie、no、va a decir, pero si tú, tú tomas un o m e p r a s o l porque no hay otra, no te va a curar porque ya tú comprendiste que la que te cura, ya has procesado, viná, que la que te cura es. ¿Cuál? El acetamino F. é No n el o m e p r a s o l Ahora, si alguien naciera decir, y le enseñara. Que el o m e p r a s o l nadie va a hacer ese ejemplo en el mundo, ¿no? pero han hecho experimentos. Si alguien naciera y lo hacen con h a n s e l con el entendimiento que el o m e p r a s o l te cubre la cabeza, le, le q u i t a el dolor de la cabeza. También eso va mucho más. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un poder, hermana, una luz, una chispa divina, que、el、es、moral. lo que que que es lo que hace que el m i s h k a n porque tú eres el m i s h k a n ahora, ¿no? que tiene cortina, paroja, a el arca, es el alma, el arca, lo que habita en ti, ¿no? Y por eso la Shekinah no se manifiesta, porque a veces estamos tan a n i m a l que no queremos ser personas ni buenas personas. Si tuviéramos ese nivel, la Shekinah, sí, no ni nos enfermáramos. De hecho, se ha hecho un censo en todo el mundo y las personas que más longevas son, son del pueblo de Israel: ancianos de 100 años, de 120. Y cuando t ú v e s esos ancianos, eran de Torah. No murieron de cáncer, no murieron de nada.、Amén. Y, y hasta fumaban, de hecho, es decir, ¿no? Es decir, que hasta fumaban, porque, claro, yo entiendo, ¿no? si tú fumas te, te va a dar la salud, qué sé yo. e s t á b i e n pero con rabi,、eh, Abulafia, ellos fumaban para inspirarse. De hecho, h a s t a en el cristianismo, uno de sus, no digo ídolos, que se llamaba Charles s Purjo, un p r e d i c a d e e c í a en el príncipe de los predicadores, fumaba puro, dice que se inspiraba haciendo los grandes sermones que convirtieron a miles de gente cristiana. un puro en la boca y después vio en londres que decía fuma tu puro como charles i purillo y el día、ah, no voy a fumar más porque ya eso el testimonio, el testimonio. pero no era porque、eh, el pulmón sí que pudiera c u á n t a gente se ha muerto y no por fumar cigarro、sí, sí. mi abuelo murió de ochenta, en 80 de mi h i s t o d a l a v i d a f u m ó y no fue por, por pulmones ahora no quiero decir esto, que me toque fumen esto es verdad que es para pero les digo que se trata de la vina de lo que tú desarrollas en tu mente Por、recuperar. eso hay gente, perdón, miserable y mediocre que no avanzan, que se quedan en la pobreza. ¿Por qué la gente dice los judíos tienen plata? Pero es porque él. No, porque desarrolla. n Por ejemplo, los d u e ñ o s del z a m b i l no saben Torah. Lo digo yo. Yo conocí al señor s a m u e David Cohen, el otro, no son religiosos, pero tienen plata. David, pero no temen a Hashem. No, pero ya va, es que los conceptos los desarrollaron en su nivel. Es decir, en su, es decir ellos desarrollaron su b i n a h En ese negocio, lo planificaron, van a ser ricos. No tienen que ser ni judíos. ¿Cuánta gente en el mundo, Bilkete, dice que no son judíos y son millonarios? ¿Pero por qué? Porque vino una inspiración, una idea, la, la, la procesaron, viná. ¿Pero qué hace la gente? Ay, me dijeron que vendiera, vamos, s u e r le vendiera café, que eso me iba a dar. ¿Y cuándo vendiste café? No, al otro día. Y el negocio me duró un mes. Pero es que al otro le va bien. Y vendió café y a mí no. Viná. <coughs> y de hecho, a veces la vina, en procesar eso, te va a decir que ese plan no sirve. Que te, que te va a surgir otra idea. Por eso, porque la gente se salta. ¿Impiración tenemos todos? Sí, la idea. Pero ¿qué se salta? Viná, que es el centro. De ahí e donde tú vas a salir adelante o a quedarte en la miseria. Bueno, un ejemplo aquí que creo que va el tema. Había muchos llamados achaqueros que. pensaban、bueno, la, la idea, la cuestión era r plata entonces agarran cualquier cosa, c o m p r a b a n cantidades tremitas ¿no? la vendían s u p e r c a r o precisamente saltándose ese tema de precisamente procesar bueno, es desespero en ¿no? el por medio, no se mete para tener plata entonces no sé si se aplica ese caso porque es como cuando uno quiere, si、sí, es como esa, si、sí, es e desespero pues no sé este, para obtener las cosas sin antes pensar la mía Y procesarla y que se lleve a algo que no, no sea dañino para los demás y u s u r e r o s sino que realmente va a ayudar a otros en su c o n j l n t o Y que los procesos, queridos hermanos, los procesos no son iguales en todo el mundo. La gente, yo por ejemplo, en c h a r a y a v e yo conocí、uh, al dueño de un colegio que está en la Alta m a n a con un centro comercial en, en c h a r a y a v e Un colegio árabe, un colegio normal, pero lo hizo un árabe. Y el árabe empezó a limpiar los zapatos. Entonces tú dirías, ah, entonces yo también voy a empezar a l i m p i a r t o a ese de un colegio. No, es que eso no es así por arte de más. Esa persona dice que su primer negocio fue limpiando zapatos y que él desarrolló. Él, claro, él no tenía todavía una meta de hacer un colegio, sino que él dijo: Voy a invertir en esta zapatería. A ver, dice que desarrolló todos los planes, vino. Le puso todo, invirtió. Y, y él dijo: Como me fue bien, seguí. Porque cuando no va v i e n l o s negocio, s entonces o no siga o, hay, o pasa algo allí que t i e n e que arreglar. ¿Y qué pasó? Y que el negocio prosperó y fábrica de zapatos. Y dijo: No, ahora. Pero llegó un momento de quiebra y dijo: O Pierdo esto y se acabó todo, y eso o in, o sigo invirtiendo en otra cosa. n u e v a y d g o un colegio porque el colegio no siempre me va a dar. La gente se va a inscribir, la gente va a estudiar. Entiende lo que va a poner para construcción que vendió toda la zapatería, toda la broma y, y metió en construcción. Se hizo el colegio y ahora está viviendo sus hijos, su s nieto. s Ya ese señor se murió. Me, me fue un, un nieto de ahí del colegio, lo como muchas otras cosas. Como ahora d i s f r u t a r á los dueños de San Bil, s u n i e t o que lo tienen, ¿no?、Pero、yo conocí a Salomón Cohen, que fue el señor mayor ya hace cinco seis sí, años atrás. Cinco, seis, sí, lo conocí en su oficina. Y、eh, así es la vida, pero no es que. Ay, él empezó. Yo también. No desarrolla tu propio potencial. Mira la idea que tú tienes. La idea que tú tienes n o es m a l a es Rúa, inspiración. No, pero hay idea de enviar. ¿Quién dijo eso? Toda idea de inspiración divina. Ahora, esa idea puede ser negativa, puede ser positiva, pero eso es, depende de ti, no depende de Satán, depende de ti si la haces positiva o negativa. Porque yo puedo convertir, por ejemplo, si esa idea es hacer un negocio, yo puedo decir, voy a vender rom para que se emborrache voy a hacer un burdel, esa idea se convirtió en negativo. ¿Me entiendes? Pero si vas a hacer una escuela, algo así, la idea es positiva y vas a tener casi el mismo ingreso. ¿Me entiendes? e n o n e al c u c a r ó es el diablo. Somos nosotros en hacer de las ideas, de, de la Josma, algo negativo. Cuando, pero cuando ya tú procesas esa idea como algo positivo, entonces tú la vas a desarrollar en el mismo a n d o va a seguir el mismo canal positivo, hasta materializarse. ¿Me van entendiendo? No sé. Pregunta. Viendo este punto, disculpa, viendo este punto、eh, lo decía yo, pero mi, en, mi, en mi manera de pensar de sabiduría, siempre decía: el Señor, ¿no? Habla como yo lo. La, la sabiduría, pero uno lo utilizamos para el mal y otro lo estamos utilizando para el bien. Sacamos el que hizo la bomba atómica y sacamos el que inventó la medicina. Y,、eh, Correcto, eso es la vida. ¿Y sabe quién la inventó? Bueno, ¿sabe quién、no、la inventó? ¿Quién la desarrolló? ¿No? Un vídeo. Entonces, lo que está diciendo, la toma: el abinat para el bien o para el mal. Pero él no sabía que le iba a poner, no, él no iba a saber, pero igual lo hizo. Lo、no、hizo, por eso、no、se lo mostraron. Claro, la idea que concibió el opresor, yo estoy seguro que no fue para destruir personas, pero bueno, q u é m á s El uranio, de hecho, el uranio, el en, la, en, la, en la época antigua,、claro. se mataba mucha gente que decían que eran brujos, porque el uranio, en una herida, tú te lo pones así, de hecho, puedes hasta quemarte, así, y la energía que transmite cura, sella la carne. s í es muy la energía, por eso. Eh, en una bomba atómica、eh, o, una, o una bomba nuclear、uh -huh. tiene varios procesos en su explosión: ¿no? la expansión, te、eh, quema. Si、sí, primero el, el quemarte, no,、eh, no sé cuánto r a d i a c i ó n luego la expansión, la onda, la onda de choque, luego el polvo y todo lo que llega, ¿no? y luego、eh, la, radiación. La, radiación. la radiación. que e soy dura, toda una vida es una radiación. Imagínate la piedrita, nada más que uno tenga uranio en su casa. Eh, eh, dicen que no es bueno tener uranio en la casa, que si lo tienes para curarte. Por eso, cuando uno se toma, no, no sé si se han tomado rayos X, se pone algo así porque eso、Ajá. tiene mucha radiación y te puede. Es lo mismo tener una piel de uranio en la casa. La, la, la, la radiación es lo que queda, es ese calor. Cuando、El se, clima, se, porque ya, ya las lluvias son contaminadas es. y eso es parte de la sí, radiación.、No sé, si、todo no, eso lo que tú tomas,、eh, si tú tomas、no, un tomate,、no. ya ese tomate ya tiene parte de la radiación de la lluvia que cayó ácida en ese sí, momento. Sí, sí, sí. Mira, hafe、sí. shalom、sí. de todas estas cosas que hoy en día estamos con esto. que hafe sí, sí, shalom. Pero、eh, la idea es esa, t ¿me entiendes? Un concepto se puede hacer para bien o para mal. Y cuando tú ya no tienes para mal, tu vino también va, si traes g r a b a r l otro lado. Por ejemplo,、okay. Moré,、eh, sabes que yo fui una vez por un problema farmacológico, me, me dieron una pastilla que me hizo daño. Eso fue cuando yo llegué aquí a la quejila. El, el neurocirujano que me vio, el neurocirujano que, neuro, que me vio, era judío, así que nace, ya partió, usted lo conoce, se llamaba b r a h a m Criboy. Bueno, el hecho fue que él dice que lo que sana. En realidad, al ser humano de todas las t e n d e n c i a s es el amor y la bondad, porque el ego el ego hace que tú pienses siempre en ti, en cambio, el amor y la bondad es luz y es hacia afuera. Entonces, cuando tú te desentiendes, es cuando viene lo de la b i n a h que la fe es por el oír, el oír la palabra del eterno, y al oírla tú estás entendiendo, hay b i n a h entonces tú te apropias de ella. Y que te la tesora y, y hace su función,、okay. ¿eh? porque es Rua de alguna manera. Y también sobre lo, lo, lo, lo, las invenciones y los judíos, esos que están hablando,、eh, yo investigué y dice que el 20% de los premios Nobel de la paz,、eh, de, de, de salud, de medicina, de ciencia, literatura, el 20% son judíos. Bueno, te, tres. ¿A otra pregunta de v i n a Tres. d a a d b e t s a a l é no simplemente escuchó a Moshe, procesó, sí, ahora va a realizar lo procesado. Y dice que lo procesado duró tiempo. Recuerde que cuando se está、eh, aquí, está durando de un día para otro, dos días, güey. Okay. ¿Ok? Ok, ahora se materializa. ¿Qué es lo que realmente hace el mérito? Fíjense, no hay mérito mientras tú lo a t ten... e s Sí, es como el rabino, el rabino habló hoy. ¿De qué sirve David de Morey y no enseña? Este e Morey está de más. Morey es cuando tú transmites. De hecho, lo que yo estoy haciendo lo estoy materializando porque lo estoy hablando. Pero si la idea que yo tengo me lo callo, no tengo mérito porque queda para mí solo. Es decir, tuve h o f m a sí, porque me l l e g ó una idea de un concepto. Tuve Vina, sí, porque ya la canalicé para mí, pero no la he hecho material. ¿Cuándo l a materializo? o c u a n d o le enseño? De v a d a d Y vamos para la tercera, ¿no? Cuando nace el niño, a ya Ya te dan t a n o exacto. Entonces, tenemos sabiduría inspirada, sabiduría, ¿qué cosa? ¿Qué sabiduría nah, realizada. ¿Cómo atrás, dijiste? También materializada, bueno, realizada, ya se realiza. Y en, en, en, esta, en esta para allá <ríe> también se habla <ríe> de la m e n o r a v e r d a d Pero los tres son sabiduría, ¿viste? Sí, decía. Por eso, tres son diferentes. Aquí también se habla de la m e n o r、claro. a v e r d a d En esta para allá, la m e n o r a a ¿cierto? Y habla o sea estaba de d Isaías 11:1. Habla de、oh, que el Señor había derramado、no、sobre, sobre el m a s í a Bueno, ¿quieres、um, participar algunos tres minutos tú? Sí, porque s o e o q o termino. No, no de la menor a de esto, porque es lo que tengo en plan. Entonces, Bina, Bina, Da'at, es lo que se materializa. Es ya el niño cuando nace. Ya el niño nace, ya. Eso fue por una inspiración. Eh, semilla ya adquirida, por ejemplo, el árbol, verdad? El árbol, la semilla es semilla, no hay nada, una semilla, pero tú la pones en la tierra, comienza. Y ella comienza a germinar, a ella comienza a procesar, a procesar. algo interesante. Ahora、claro、q me... Ustedes e e me... u sabían que hay una nueva tendencia ahorita de comer、eh, orgánico, or... Ajá, pero que todavía esta bien, mática que sí que está bebé y saben que eso. Que comerte, por ejemplo, una plantita de tomate que sale así es que comerte un tomate tremendo. Sí, tiene tiene los, los mismos nutrientes. Tiene todos los nutrientes. De, de, de hecho, es más allá del tomate. Es como que si estuviera s comiéndote eso y, la, y el tomate, ¿no? El amate y el tomate. s、sí, i tiene más del tomate. El tomate ya. ¿Por qué? Porque el tomate ya es lo realizado, pero de lo que, sí, que, es lo que nace. En la espiga, el, de hecho, la, la Torah habla de, de la, del vástago, es decir, es el vástago, el vástago lo tiene todo. Por eso dice el vástago de David, n o hablando del m a s h i a también. El vástago tiene todo lo que tiene que tener. Por ejemplo, Yo en estos días fui a una, a una feria de cocina con mi esposa y vendían eso. Yo decía, a ver, esa d es qué e No, ese es pepino. Y yo me comí una m a t i c a así y era pepino lo que estaba comido. Un miércoles.、Y、dice, tú puedes hacer un sándwich con eso y ahí tiene s Esa lechuga. que es lechuga. La, la matica, a s í yo comía así,、oh. mi si, eso viene de Israel. Esa tecnología, porque los、sí. israelíes son buenos en el tema、sí. de la orgánica、sí. hay así. Sí. y broma. s í y q u é es eso, eso es frijol, frijol, dame la matica. Y era como comerse uno frijol. Y, y yo decía, y si,、sí, eso tiene todo lo que tiene que ver. Y ahí, donde me decía, ese proceso es vina, vina tiene los nutrientes, las todas las propiedades, pero no está material, la matica está, material,、eh, no. No, no se ve el tomate. La fruta no está, por supuesto hay que dejarla desarrollar. Por supuesto que ahí estaríamos alterando, hablando de manera espiritual, ¿no? que, alterando un proceso, porque no estamos dejando que ver el fruto. Ahí estamos comiendo ¿no? el desarrollo, la comprensión, lo que esa mata está desarrollándose, lo estamos comiendo. La sabiduría no se puede quedar hasta ahí. La sabiduría tiene que materializarse también. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Si yo me como esa matica, fíjense cómo todo tiene conexión. Si yo me, tengo, me estoy comiendo la, el tomate y la mata de tomate, ahora fíjense bien. Otra persona que no entiende quizá v i n a e n todo su concepto estaría. Es como siempre miro a Johanna、pues, e el tema de la corriente, ¿no? Si yo he recibido algo de alto voltaje y quiero a darle a una persona para que reciba el mismo voltaje y esa persona no está en capacidad para recibirlo. Esa persona va a tener un choque, se va a confundir, se va a volver loco, porque n o estoy dando tanto, le estoy dando a comer de, esa, de, de ese vástago, no le estoy dando a comer del fruto ya realizado. Imagínense que el pueblo de Israel, el Moshe le, le dijera: Epa, la idea del tabernáculo es que son ustedes, no eso. Loco, si me v a s entendiendo, ¿no? a g u a d a Pero hay que, se tiene que materializar para que, como niños chiquitos para que aprendan que eso es ustedes. ¿Qué dice b e s h a h a n t i b e t o j a n ¿Se a c u e r d a q u é significa b e s h a h a n t i b e t o j a n Ya está en el video, fueron entre clases. Y habitaré en el tabernáculo. Se lo dice de primero y aún no lo tienen, no lo tuvieron claro. ¿Por qué? Porque no tenían la suficiente binan. No desarrollaron el nivel de inspiración. ¿Quién lo desarrolló fue.? Tres personas, bueno, tres o dos. ¿Quién fue? Moshi b e z a l e l b e z a l e l lo entendió en todo su concepto, pero lo materializó, pobrecito, para lo del kinder. Lo v e n en Israel. El kinder no entendía el proceso del m i s h k a n en e l l o q u é es eso? ¿Una cortina en mí? ¿Un, <risa> ¿Un arca en mí? No, hay que hacérselo materializadito. Por eso hoy en día hay gente que depende todavía de esto. No sé si,、no, si me entiende. Depende. Que lo ven con un ojilito para cada vez que yo lo veo, me a c u e r d a de Hashem. Hasta ahí, eso, eso es o e saltarnos s los procesos. Si,、sí. sí, Tú entendiste que Hashem dio una hojma de que hay que utilizar Sixi. Y ahora tú ya lo tienes materializado, pero nunca lo procesaste. ¿Me entiendes?、Sí. Tú no has entendido qué es esto todavía. Estoy seguro. No hemos entendido qué es esto en otros niveles de b i n a t ¿Por qué? no se Quizás sean las cortinas, <risa> no, no, esto no. Nosotros sí somos Dios, Dios habla eso mismo de distintas maneras. Por ejemplo, los científicos que、eh, la mayoría se declaran públicamente ateos, ellos cumplen <risa> esos tres niveles. Por ejemplo, le llega la, la, la idea, verdad? Ellos la procesan y tienen el producto. Y en ese proceso, es cuando lo que se llama el método científico, que es cuando hace lo que es ensayo y error. Un mismo problema le dan, lo analizan de, de, de todos los, los 360 grados hasta que descubre, bueno, esto es t o es infalible. p o r este momento funciona, pero llega un momento donde falla. Pero este es el único que funciona. Y ahí se forman las leyes de la física. Por eso, todo eso viene del conocimiento de Hashem, todo, química, f í s i todo eso, parámetros, así decirlo. Entonces, ahora no quiere decir, ay, moré, estoy mal, no. Hay veces que todos no hemos salteado los procesos. La mayor parte. Porque el día, perdón, que tú te pongas un tal que te, que te dijeron, porque el judío dice: el g e n t i l no u s a tal y no es que no te n g a q u e u s a r tal y la Torah fue para el mundo entero, pero la Torah no tuvo o i n a no desarrolló, ni tampoco digo nace benishma, porque el, el pueblo, la, la gente a veces dice nace, pero ya va Dios que también quiere decir: Dios también quiere que tú te comprometas con oír, con es decir, no con solamente hacer. Entonces, la, cuando vinimos aquí, no s dijeron: hay que circuncidarse porque él. f Si es algo tremendo, tú v e a porque hay mucha gente, y no digo por Jonathan, por la gente, hay gente que todavía no quiere circuncidarse y dice: en su momento está bien. Pero eso por Dina, en todos sus aspectos, porque no ha entendido q u é es Brimila. Lo que entiende es simplemente lo que ya se procesó, lo que ya que se、no? materializó y lo que ya uno puede procesar porque alguien dijo, pero no porque lo ha entendido s u n e s h a m á n Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, cuando llegamos aquí, Hay que circuncidarse. Ay, yo amo la Torah. ¿Cómo es circuncidarse? Eso es nacer. Nacer.、Eh, hay que ponerse tal y ahora en la cabeza. Nacer. Nacer entra en Jogma. Porque nacer es revelación. ¿Por qué hay que ponerse tal y? Porque Dios dijo. Y si Dios dice, eso es Jogma. Y si tú te lo pusiste y no se materializó, eso es Da. ¿Y dónde queda Vinam? Por eso mucha gente tiene falta de, de entendimiento, por eso se ponen las cosas y por eso hablan mal por ahí. Y tú te estás poniendo talí por allá, tu boca sucia. O judaísmos、claro, se ponen a discutir con las otras religiones, que... pero no han comprendido qué significa el talí. No han comprendido ni qué significa b a r u j su letra. Sí, claro, esto nos insta y nos reta a hacerlo, a tener biná. Esto nos reta aún en nuestro trabajo, no en el tema religioso, en nuestro trabajo a, a, a surgir. A no ser esclavo ni dependiente de un amo, Dios, ¿saben la voluntad de Hashem? Que cada uno sea su propio jefe. Porque hay, la, hay, siempre leemos en el s i d u r y dice: No nos haga depender de los regalos de l o su h mano s ni de sus préstamos, sino tan solo de tu mano. Quiere decir que la voluntad、ah, de Hashem es que tú seas, tengas su, tu propio negocio, tu propio entendimiento. Ningún judío le trabaja a un no judío, ¿sabía eso? Busque, busque, busque. Si tú buscas, no sé, é Busca un judío trabajando en un goy. Ahora, el judío trabaja para judíos, pero más bien el g o i n trabaja para los judíos. ¿Pero por qué? Porque el judío se cree. ¡No! Porque usted sabe lo que es depender de un jefe. Si usted que ama la Torah, va y trabaja con los chinos, el chino no le va al chaval, el chino no le va al pesa, ni el árabe le va al chaval, ni, ni cualquier otro tipo de persona. No va a entender eso, ¿no? Porque hay que gozar el chaval. Bueno, a mí no me importa, bueno, te va. no hay ningún trabajo que te dé el chaval. Entonces, por eso hay que decir a s h e i dame. ¡Johma la tenemos! Sino, Eh, impírame, ya la jumana o tengo, ahora impírame para tener la idea, para poder desarrollarla bien en su tiempo mientras trabajan otra cosa. Pero hay gente que dice: No, me conformo con mi trabajo, es una mente baja, me conformo con lo mío porque ahí he estado 20 años y lo respeto. Pero es una mente muy baja. Baja no, no es ofender a, como le dije a Jonathan. Si a mí me dice, tú eres ignorante en, ¿cómo se l l a m a Patines o no sé, surfear. Soy un ignorante. A mí no me cae mal esa palabra. Esa palabra la han agarrado despectivamente. despectivamente. Un ignorante es alguien que no tiene conocimiento ¿No、en un área. h a ignorar a l Yo soy ignorante de muchas cosas.、No、de muchas cosas que quizá s ustedes saben. O sea, yo, yo soy ignorante en panadería, de cosas que, de científicas que sabe yo, Johanna. Yo no lo sé. ¿Me entienden? Yo no lo sé. Entonces. Esa persona que, que no quiere tener su propio emprendimiento es porque no quiere, porque se acostumbró a eso. Ya es como acostumbrarte a hacer eso y ya, listo. No, no, no emprendí. Pero Dios quiere que nosotros seamos ricos en conocimiento, ricos en bondad y ricos materialmente también, ¿no? porque la riqueza material es buena también. Ojo, porque a veces tenemos que no,、oh, los ricos, ay, q u é tiene malo ser rico. Yo quisiera ser rico. Yo quisiera vivir en una casa bonita. p a o e c e que hay muchos campamentos. Bueno, aparte,、no. que, con el respeto de que andan vestidas así, muy pobres, son cristianos, y ya no quise lo mismo. Sí, porque libero, no, es una mente miserable, exacto, una mente baja. No, los rabinos sí, sí, que sí, vivieron m i r a El Señor quiere que tú así, sí, sí, Rashid sí, vivió en. Eso, mira, porque, los rabinos talmudistas. Vivieron más su vida como nómadas, ¿sabes qué? Nómadas, de aquí para allá, que con una casa fija, pero e l l o s no le daban siempre riqueza. Es decir, ahora, pero la riqueza no me va a quitar a mí el b o s t u e porque el amor es lo malo. Pero el, el Rashid e c í a pero si me dan la, la oportunidad de ser rico, soy rico. Y judío que no, sea, no, que no le guste ser rico, no es judío. Judío que no le guste ser rico,、y、dice, me u s t a es raro.、Ah, sí, sí, pero judío siempre en la mente de, de la gente del mundo, el judío es rico. Pero es un rico, no porque tenga tan muy dinero, porque tiene un tesoro, tiene Torah sí, tiene, y, a, y, no, y tiene Shalom, porque está bajo un pacto. Aunque no, incluso, ojo, aunque no sea un jajam, r e l i g i o s o también está bajo un pacto. Porque déjame decirle, en el ADN judío hay algo que se llama así, Binah. Y entonces, en ahora, para que tú veas, j o s m á lo tiene todo, pero Binah no lo tiene todo. Si al pueblo judío. Desarrolló la vina por sí solo por el pacto en la carne. Vina, por eso el judío siempre desarrolla planes. Nunca son. Tú hablas con cualquier judío, así sea un judío,、eh, no sé, malapalabroso, que no debe. Pero tú hablas con un judío de un negocio, el judío te va a decir. Tranquilo, vamos a ver. No te v a d e c i r y baja después, como los venezolanos. s、pues, a r pensar como es el d i g o bueno, vamos a echarle pichón. Pues no, no, ya hay que planificar. No, pero tranquilo, vamos a darle y vamos a ver lo que es. No, no, no, no, así、vamos、no. Viendo, viendo. Primero, v i n a o s sea, e d l judío, siempre te va a decir así. Tranquilo, vamos a ver, vamos a ir para allá. Porque, claro, no quiere decir que no haya un venezolano que no sea planificado lo que es. Ojo, pero s í en su mayoría,、sí. a poquito. Pero en el, juda, en el judaísmo, todo judío, todo, tiene con ese p r o c e s a todo. Por eso hay libros, ojo, y le voy a d e c i r d e ahorita, no compren esos libros. Hay libros en el mercado ahorita que dice, ¿Cómo hacerte rico? Y dice y dice nombre judío. Y O puede decir uno judío, un chino que lo hay. No, no compren esos libros. Esos libros te pueden decir mil cosas de experiencia personal en esa persona que no va a suceder nunca contigo. No, ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el, la que nunca lo dice? No hay magia en esto. No hay más. Sí, c a r a No h a cámara en esto. Sí, porque、no、los de San Mirna son cabalistas.、No, no. Y tienen. Entonces, ¿qué c a b a l tiene d el San Mirna? No, pero tampoco el pacto. a m p o c o El potencial lo tiene tú, lo tiene tú, lo tiene tú, tú. Pero no lo quieren desarrollar.、Amén. Porque se quedan ahí.、No、Estancados.、No、Exacto, no hay d a、bueno, Pero después, si no hay d a Es posible. De no, hay no ni sí, ni. puede haber vina. Pero, hay, pero, ¿qué pasa?、Hay、otra pregunta que pueden hacerme, ¿no? Pero Se la voy a hacer Eh, eh moré. Pero si ya, si, si ya todo está planificado, porque a veces yo no. Me, por miedos.、Temor. Por miedo. El temor también. Ya tengo todo planificado. Ya yo sé que eso va a ser. Pero no sé, no puedo. Hay algo que me dice que no. Y a veces no. A veces decimos, será el maligno. ¿Qué maligno? No sé, sea, a veces. ¿Eres tú? La fortaleza será, será Eres tú. Puede ser que. El, claro, puede ser que esto que has desarrollado. Eh, no está bien del todo, por eso tiene que consultar con personas, ¿sabes? Pero a lo mejor sí, pero lo que te falta es dominio propio para arrancar, porque hay muchos miedos. ¿Qué dirán? q u é dirán? Eso del qué dirán también es un problema grave que te dificulta que la, el DAX se haga. Imagínate que se le explicara que Besalel le dijera al pueblo i s r a e l que que le ayudara a hacer eso. Ahora, el pueblo i s r a e l co contribuyó en qué cosa? ¿En hacer el templo o en dar? En pero Besalel dijo: m o s e pero a mí me hace falta. que También las otras, g e no, t no, no, a c t ú e e el que vas a escucharlo, pero claro, b e s a l e l dijo a las mujeres que hicieron la cortina, no es que b e s a l e l hizo toda la cortina, hija, eso, pero ya esas mujeres que recibieron el puro material, s í no recibieron una comprensión, quizás las mujeres dijeron, ah, b e s a l e l pero cuál es el misterio, el s o d del paroje, no, hija, no lo vas a comprender, si、sí, tú no estuviste en h a r s i n a i ni yo, yo p o r q u é Alo y punto. Después lo vas a comprender, ¿me entiendes? ¿Qué será el paroje? Ay, esa sala, Bensalel, a la sala. Es ¿sí、decir, ¿no? Que fue el otro que también le dio, que fue de Dan, de la tribu de、ah、Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, a h o e Ahoy, a c o y Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, a h a y Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, a o y Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, Ahoy, a h o e Ahoy, Ahoy, Ahoy, a l o y Ahoy, Ahoy, Ahoy, a h o s Ahoy, Ahoy, Ahoy, a h o n h o y a l g o Eso lo elevó un, po un por ciento. ¿En serio, amores? Es Porque estamos recibiendo luz. No, luz van a recibir cuando ustedes mismos lo pongan en función y lo desarrollen. Porque usted, aquí no hemos desarrollado todo. Sí, yo hablé. A eso le toca a ustedes personalmente desarrollar los niveles de conciencia en cada cosa que nosotros practicamos y en cada canal que nos conecte con Hashem. Estudiar Torah es un canal. De hecho, dice la palabra. Y todo esto, dice Sidú, equivale al estudio de la Torah. Sí, estudiar Torah. Ponerse tefilí, n ponerse equipa, ponerse talí, venir a Shabbat, o s e e Shalom, b i o m á s pesa, sucó, t e v i l á todo eso es canales. Pero eso lo hacemos cruzando de j o m á a qué? A Dad. a Pero no hay b i n a por eso el pueblo de Israel pereció, por falta de j o m á b i n a o d a a h b i n a Fue por parte de b i n a Tenían revelación, claro, por eso no dice, por falta de conocimiento. Pero, ¿qué conocimiento si tenían la Torah? Ahí es donde entendemos. l a c i ó n de r c i ó n No ayuda mucho, las traducciones no ayudan mucho. Profesor, es por por el coro de r a e m p a r c i a por falta de conocimiento. Ay, pinti, marindo, pigüe, e n No, ¿Tenían, tenían revelación, por supuesto, la Torah. Tenían acciones, muchos de ellos sí. Pero no tenían lo que hacían. Tengo una inspiración. No conocía el、realidad. propósito, quizá. Exactamente. No había una profundidad. Porque ellos, h、ah, e n quiere que conozca s más profundidad. No quiere o, que te quede s c o n o c i m i e n t o de Torah procesada.、Claro. Podríamos decir. Procesada. Exacto. ¿Qué es v i n a Sabiduría procesada. a Yo Pro lo、Pro、dije. a j á Ah, era tú. No, que justamente e n t n a congregación. i n e l i g e n c i a i e n La hija de a eran más nobles que otra congregación allí porque nobles, y no utilizo esa palabra porque ellos agarraban, bueno, los chagullos e s t á d i c i e n d o vamos a decir verdad entonces y, y estudiaban por sí mismos y lo que estaba diciendo e c h a g u l era lo que, que estaba de acuerdo a la, a la palabra escudriñaba, escudriñaba, e s o es lo que tenemos que s a c a r uno d nosotros realmente Aquí no pueden dar mil años de clase, pero si uno en la clase. Correcto. Casa, o no, Correcto. Uno, no, no, Correcto. Granitud, Yo me puedo preparar. Correcto. Salomón, ahora e n t e n d e m o s Entonces, ¿qué pidió Salomón de las tres cosas? p i n a Vina. Eso fue lo que pidió. Ya era rey. Tenía jormón. Vina. Tenía profecía. Le faltó. lo que quería era p i n a ¿Se acuerdan? Pero cuando le traen al n i ñ o ¿Qué creen que hizo? Desarrolló, realizó, procesó, procesó y ejecutó. Pero qué pasó al, al final de los años de Salomón? Que la Piná la, la, la desarrolló para el lado negativo. Y de hecho, fíjense, fíjense perdón, el, el, la consecuencia de lo que Dios te da como tesoro que tú lo agarres para el otro lado. ¿Cuál fue la consecuencia? La separación del pueblo israelí de su unidad. Cuando tu desarrollo cognitivo de inteligencia, i n de t e l i g e n c i a inteligencia se, se contradice con el de él, y es decir, en cuestiones ya de moralidad, se, une, de, se desune el pueblo de Israel. Pero cuando todos queremos llegar.、Eh, no, el estudio es como una pirámide. El estudio es toda c o m o Uno está aquí, uno está aquí, pero la idea es llegar aquí. ¿Qué, ¿Qué es aquí? ¿Cómo se llama en términos hebreos? Keter. Keter, corona, la esencia misma de la sustancia de Hashem. Mashiach, Keter. Entonces tenemos que ir subiendo. Es exaltar. Y de hecho, de hecho, en el tema de la Sefirot, se comienza de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Porque m a l c h ú es el reino ya. Si、sí, es lo que se materializa aquí. Pero todo comienza no de Keter, porque no estamos en Keter. Es decir, nosotros no somos Hashem ni somos el infinito. Keter es el infinito. Comenzamos de la primera s e f i r o t para el ser humano. ¿Cuál es? j h u m a Ma, la tercera, ¿cuál es? La vina en, en, en, en, en,、ah, eh, en el árbol y la tres, Bina, Bina, sí, y das,、okay. ya, ya, ya, De ahí viene la de、pues sí, más. Segunda vina, y después da. Ya ahí viene lo s más diferente.、Pues, por ejemplo, yo e s t a b meditando, ¿no? Porque uno,、si、uno es el tabernáculo, y de alguna manera, vos sé cuando bajó y le dio. El Señor, esa revelación de, de hacer el Mishkan era en contra de la idolatría. Entonces, si el tabernáculo caído de David, como dice a m o i s é i 19, es el corazón y el corazón parte de la unidad de n la que e Hilay, el pueblo de, del Señor, entonces yo está pensando también en los procesos, o sea, los procesos que uno vive fuera de Israel, en,、sí. en la diáspora, todo lo que estamos pasando, idolatría, economía, situaciones en la familia, estilo otro. Eso viene a generar también un espíritu de idolatría en el Corán de uno, porque uno se endurece. No sé, en lo que está hablando de Shabbat pasado sobre la idolatría, la obstinación. que Lo dice eh, eh, el profeta Samuel en 1 de Samuel 15, a 22. Entonces, yo estoy leyendo en Romanos 5, esto se llama en esta semana, lo s t á e s t u d i n o y me está brindando este, este versículo. Dice que por medio de quien también hemos obtenido derecho de e n t r a d a a esta gracia. Y el tabernáculo es gracia, porque por medio de él nos, nos santifica y nos perdona y nos redime. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no, so, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, por medio de la b i n a h que es la, la, la, o sea, el entendimiento, nos gloriamos en las tribulaciones, que es en Da'at, porque estamos en el proceso. O sea, estamos en, el plen, en pleno ejercicio de las situaciones de conflicto en nuestra mente y e nuestro n corazón. dice. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter aprobado, y carácter aprobado, esperanza, y la esperanza, no ser avergonzada, porque el amor de Hashem ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruba j a k a d o s que nos fue dado. Entonces, eso nos mantiene a nosotros firmes, y no, no cavilando hacia la idolatría, porque a veces uno se, se endurece. ¿Sí me entiendes? Ok, hay una oración. ¿Quién, ¿quién reza con Chidur? Quién reza nadie r e z a concepción, ¿no? No están obligados. ¿no? Hay una. una eh, eh, en la amidad, la m i d a d ¿verdad? La amidad cívica de pie. Hay una que es. Que hay una. De las 18 bendiciones. Shmon、eh, Ezre. Hay una que es del discernimiento. Fíjate. Gente,、eh, tú que hablas mucho de discernimiento. Para tener discernimiento tenemos que tener dos, estas tres cosas. Sin estas tres cosas no hay discernimiento que valga. Sí, pero no es que. Ay, yo p r o c e s o la s cosa, s ¿no? no hay discernimiento, claro. Discernimiento en los puntos que tú quieras sí, discernir, ¿ok?、Claro. Yo puedo tener discernimiento en la chica, puedo tener、claro. discernimiento en el arte culinario, tener, ¿me entiendes? Por ejemplo, que, eso que dejaba de explicar. Dice, ¿qué es discernimiento? Y dice, la, el, dice así: la b e r a j á dice, ata jonele da nos no, at, baru ata da Fíjate lo que dice, no dice, f í a t e Ata jonen, que tú nos agradas al hombre, le adam. ¿Con qué? Dice, d a a t no es j o m á oye, d a a t ulam, ulamen, lenos, biná, bejonen, numeteja, jojma, biná, badá. a Pero ahora mire la bendición, barú, jata, h a s h e m jonen, jada, no dice jonen, jojma, ni jonen, biná, ¿por qué? Estoy hablando en hebreo, pero yo sé que. Digo yo que también te entiendo. Escuchen esto: Dice, Atajo Nele Adam. Tú otorgas al hombre Da'at. No dice j o m a fíjate. Ahora es al revés el proceso. Escuchen bien: Atajo Nele Adam Da'at. Ulamet Lenosh Bina. Por medio de la Bina. Ah, o Y también esto por medio de la sabiduría i n s p i r a d a Y dice: después que dice que tú agracias al hombre con,、eh, con, con el entendimiento realizado, porque, ¿cómo p o r qué? Escuchen bien? ¿Cómo tú te sentirías bien? ¿Con el café aquí o con el café en tu mente? Tomado, Tomado, sí. eso de terapia. Ahora piensa que te está s tomando un jugo y es no chicos. Son、no、si me pone el jugo en la mesa. Por eso dice la, la aquí tú que agracias al hombre con dad. Al hombre no se le agracia con hojman ni con viná. Eso no sirve. El hombre quiere material, quiere tener una buena corbata, quiere tener un carro. No chico, imagínate que tú estás manejando con un volvaje, no sé con estos carros que están saliendo. sí, No, yo no quiero eso, no quiero material. Por eso, porque Hashem sabe la v e z que el hombre quiere el intito s n del hombre, él lo creó. Él sabe que se va a gozar con lo material, eso le va a dar paz. porque hay que, hay Imagínate un Shabbat sin j a l a No, m a n i j imagínate t a i dos jalons en la menos chico. mi Jalá aquí para comer. Mm -hmm. Así no no hay gozo, no hay gozo si tú no ves la Torah, lo material. Por eso dice,、mm -hmm. pero con con, con... si、sí, va s de da, pero la idea es que si tienes lo realizado, lo haya procesado antes. Pero después dice, pero esto viene con un proceso, no es cualquier revelación ni inspiración. Y después dice, pero miren lo que dice, no dice, no d i e no o n e no d d i c no dice, no n e no d n i c o n e no i no Dice, está diciendo, bendito eres tú, Hashem, que nos has dado la realización, lo material. No hice lo espiritual. l p o r qué digo así? Porque hay gente fanática que todo es l o espiritual, el espectáculo. No me malentiendan. Pero es que si lo material viene porque ya lo, lo está en lo espiritual. El Mishkán fue hecho por lo que estaba ya arriba inspirado. Ya estaba hecho, nada así te delante. Ya estaba hecho. Pero de hecho, el Mishkán era. Para hacerlo ejecutar en ti, no en un. En el, por eso hoy en día hay templo,、no. hay Mishka, no. porque no era el propósito. ¿Pero para qué? ¿Por qué fue el propósito aquel tiempo? Porque la gente no tenía vina. Pero hoy en día, siglo XXI,、mm -hmm. los sabios hablaron. Hay vina en la gente, gente viniendo a Torah, gente que quiere hacer. Hay vina. Lo llaman los sabios míticos, la era de Acuario. Bueno, la, la, el tema de h i s t o r i acá, a pero. Era de Acuario, <risa> sí. Un tema donde el m a s h i a s h estaba muy cerca. Porque hay v i n a la gente está v i e n d o los ojos. En aquel tiempo no, la gente, la gente adora el palo, la b r ú j u l o Todavía hay gente que se, está, se quedaron en los años por allá todavía adorando a palo. eso ya n o n c Descerró yo, no todavía.、Eh. Todavía, ¿me van entendiendo? Aquí el juego es v i n a El Niño ya. Ahora, ¿la mamá quiere todo el tiempo estar embarazada? ¿La, mamá, la mujer a la m m á quiere que la, la semilla la mantenga el hombre? Los、no, chicos, dame un hijo. Yo lo que quiero es un niño cargarlo y jugar con él, criarlo y diseñar l el dorado. Ah. ah. Porque la、tema? satisfacción no está en, en lo que tú recibes, la satisfacción no está en lo que tú procesaste, que lo debes de procesar y lo debes de recibir. La satisfacción está en lo que tú lograste. Por eso hay mucha gente profeta hoy en día, y Dios dice, y tú has logrado, viven a veces, perdón, en general ninguno de ellos vive una satisfacción completa. Divorcio, adulterio, porque conozco esto. Ahora, algunos sí, mi respeto, algunos sí, igual que Rabino también, igual. Todos d i c e el mismo Pablo: no hay ni justo ni a uno, todos se d e s i a r o n se hicieron a uno. Judío o no, no judío. j u d o o no j o todos estamos tam, bajo juicio, lo dice Pablo. o e、no、todo, todos somos pecadores. Pero, Pero, esa es la realización del hombre, por eso dice, interesante, Baruchata Asher, j o n e v h a d a d no dice la t e c i l a en español, o sea, completa. Bueno,、eh, di lo que tú lo dices siempre para no parafrasearlo. No, que tú, que le, que tú que agracias al hombre con sabiduría, Ajá, dale. no te acuerdas.、No、dice los, que lo bendices. No, bendice no eh, eh, lo que dice es: pasa que para traducir, yo parafraseo.、Eh, dice ¿Aquí tú aquí que agracias que el... al hombre. Con, te lo voy a decir ahora en hebreo porque se con da. No les quiero poner un sinónimo en español, m e n t i e n d e s para que no con da. Fíjate, ¿no? dice, dice por medio de la vina. Ya, ahora dice, pero para lograr esto, dice la bendición. Pero, señor, para lograr esto, sabemos que primero tenemos que recibir la inspiración, tenemos que procesarla y entonces, y después dice, bendito eres tú eterno que nos da la satisfacción. De lo realizado, de lo material. No dice de lo espiritual ni de lo procesado, de la inteligencia. n o Que alaba la inteligencia, eso sí, pero realmente la belaja es por lo realizado. o e n t i e n d e n Esta es la idea. Pero el pueblo de Israel no comprendió cuando Dios le s dijo: Shahant c i Betoham, y moraré en medio de ustedes. Realmente no necesita un tabernáculo, pueblo de Israel. Lo necesita usted, e s tabernáculo de palo o araca. Esa es ustedes. Por eso, cuando digo, y que y el tabernáculo en el interior que hay un arca, ¿verdad? Un a r ó n Ese a r ó n es nuestra Neshama que se conecta con Hashem. El Cohen Gadol es el espíritu de la profecía. El Cohen Gadol es el espíritu de la profecía. ¿Cómo, ¿Cómo opera esto en nuestra vida? Si nosotros somos el Mishkam, la Neshama es el arca, el a r ó n ¿verdad? El sumo sacerdote es la j o j m a lo que viene una vez al año, un decir. a Recibir la n e g u a para ejecutarlo, eso es. Nosotros estudiamos nuestro cuerpo. Mire, cada cuerpo está entrelazado con un, una, un nivel de conciencia del alma. El riñón también existe en, en el nivel espiritual. Sabían eso? El corazón literal también lo tiene el alma. No, no me interprete, no se vaya a d i b u j a r una silueta espiritual con corazón y riñón. No, es otro concepto. <risa> El p a r o j e de aquí no tiene nada que ver con el p a r o j e de allá, literal, ¿me e n t i e n d e n Entonces, si tenemos venas, también el alma tiene venas, tiene sangre, ¿no? Por el mundo dice, el alma en la sangre está, á e n t i e n d e s Si tenemos esto y esto, pero recuerden, lo primer, ya usted, ustedes no, son personas, ¿se acuerdan? Son personas, y, a, y son personas buenas. Personas, todo el mundo, ¿quién come animal vivo? Nadie, los c h i n o s <risa> Eh, hay, ¿Algún país no tiene jueces? No, todos tienen jueces.、Eh, moralmente, bueno, el mundo moralmente tampoco está como. A,、eh, la gente dice, vamos a llegar a los tiempos, sí, porque lo dicen, pero todavía no están en la inmoralidad que el tiempo de Caín, de la civilización de n o a todavía. Todavía sí hay, pero no hay. Mira, todavía en El, en el Salvador, el presidente cometió o m preso a toda esta gente. Pandillero. Todo esto s pandilla. Es decir, que todavía de repente hay una. Una queburada, un rigor el, el, de parte de las autoridades. Él está a favor de Israel. Claro, por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, de una u otra forma, el mundo no está globalmente, global, porque en países sí hay inmoralidad y corrupción, pero en, en general, a nivel mundial, no está como a nivel mundial en el tiempo de Noah. No está contaminado. En el tiempo de Noah era a nivel mundial. o ¿Okay? k Pero r e c u e r d c a que en el tiempo de Noah, el nivel mundial era ya listo. A nivel mundial no, estaba no había gente en América, todavía estaban la gente en un solo lugar. Después la Torre de Babel es cuando comienza la persona a distribuirse. ¿Cómo、si、Algunos dicen que、si、había gente en ¿En el tiempo que gente América. va a haber, bueno, en el tiempo de Noah?、Eh, bueno, pudiera ser, el tiempo de Noah sí, pero, pero en la Torre de Babel. Eh, si、sí、estaban todos concentrados, sí, cual, bueno, este, porción, pero s í puede ser esa teoría, si、sí sí. puede ser, porque habían gigantes también en la Tierra. Y sí, podían, dice, de hecho, en las cuevas d en México hay sí, pinturas sí, grandes. Sí, puede sí, ser sí. en la、eh, antediluviana, sí, esa escritura antediluviana sí, de esos gigantes. Pero ya después estaba en un solo lugar. Ahora、sí. llegaron a América, el estrecho de Bering, por allá,、ah, por, por, por Canadá.、Sí. Y por otra parte, bueno, espero que haya sido bendición esta parte y que podamos ejecutar como hombres estos niveles de conciencia. Pues son niveles de conciencia que no. Que no, no.